Es martes, 14 de junio, y el calor sigue siendo noticia. En toda la comunidad valenciana estamos en alerta por riesgo extremo de incendio. Recordamos que está prohibido realizar cualquier fuego, ya que es muy peligroso. Hoy se esperan temperaturas más elevadas que las de ayer. Alcanzaremos una máxima de 33 grados. Tendremos, además, polvo en suspensión del Sáhara. Sufriremos, por tanto, una jornada de calima. Y atención un índice de radiación ultravioleta extrema de 11 que nos indica que debemos evitar exponernos al sol durante las horas centrales del día. Ayer se celebró el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Piel y es importante protegerse del sol tras conocer la cifra de los nuevos casos de melanoma que se detectan cada año en el Departamento de Salud del Hospital General y que ascienden a más de medio centenar. Antonio Bazán, nos gusta mucho el verano, pero con la radiación solar tan disparada, ¿merece la pena decirles que hay que quedarse en la sombra? Sorprendido me hallo. Yo pensaba que el índice ultravioleta el máximo era el 10 y resulta que está el 11. No sé si habrá más, pero lo cierto es que hemos abusado mucho, mucho de tomar el sol. Palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh pues tomar el sol, aunque siente bien o sea agradable, no es bueno para nadie, ni para nosotros, ni tampoco para los monumentos, por ejemplo en titulares llevamos precisamente el estado de conservación de Santa María acaban de renovarse las redes de protección, estaban rotas por el sol y los testigos también para el control de las grietas de la Basílica de Santa María, son trabajos que estaban pendientes para evitar más desprendimientos y para vigilar la evolución del estado de los sillares, mientras tanto se está elaborando ese plan director para poder solicitar las subvenciones públicas con las que acometer la remodelación integral del templo que Cada vez, pues, es más urgente. También les estamos contando, o les vamos a contar en este caso, que un grupo de taxistas reclama al ayuntamiento que se concedan más licencias, porque hacen falta para cubrir la demanda de los pasajeros que llegan al aeropuerto de Elche. Eso es lo que piden. La edil de movilidad considera que de momento se debe estudiar si las colas son puntuales, todo ello para incrementar si con se considera... ...el número de licencias en Elche. Y ayer se rindió homenaje al músico Ildefonso Cañizares... ...al dedicarle un jardín con su nombre... ...situado junto a la calle de su padre, el pintor... ...en la zona de expansión de Altavix. Ildefonso fue organista de Santa María... ...fundó varios grupos corales... ...y estuvo muy vinculado al Misteri, ...pero también a otras fiestas tradicionales... ...por lo que su muerte fue muy sentida... ...en el mundo cultural de esta ciudad. El Elche Club de Fútbol continúa con la operación salida. Iván Marcones regresa al equipo argentino para casi, por casi dos millones de euros para el club ilicitano. Y sobre el caso de Pere Milla, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, se ha mostrado optimista al opinar que aún queda una posibilidad para la reconciliación con el delantero. Por otro lado, se ha presentado el nuevo logo del escudo del Elche Club de Fútbol al que se le ha añadido el número 100 para celebrar el centenario. En TeleH, Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. 7 de la mañana, cinco minutos, comenzamos el relato informativo. Nos lo trae a esta hora de la mañana Rosmaría Alonso. Pues vamos a ocuparnos de Santa María. Ayer lunes comenzaron los trabajos para renovar las redes de protección que sujetan las cornisas de las puertas del órgano y del Museo de la Virgen. También se han colocado nuevos testigos en los puntos donde se pusieron eh, en los años 40 del pasado siglo. El objetivo es controlar la evolución de las grietas que se forman debido a que la piedra se mueve con el paso del tiempo y se deteriora. Son trabajos urgentes que tienen que acometerse para evitar que la Basílica se resienta a la espera de recibir las subvenciones de las administraciones públicas para su rehabilitación integral. Para ello se ha elaborado un plan director con el que solicitar las ayudas públicas, según el ingeniero y miembro de la comisión de seguimiento de este plan Sisto Marco... ...quien ha asegurado que no es preocupante el Estado... ...en estos momentos de la Basílica... ...pero es necesaria su remodelación... ...para garantizar su conservación. Contempla la totalidad de la revisión del templo... ...es decir, establece, establece las actuaciones... ...tanto en, en el continente como en el contenido y todo va a venir muy condicionado y muy de la mano de las subvenciones que se puedan ir consiguiendo. Entonces, una de las condiciones imprescindibles para poder acceder a las subvenciones del Ministerio de Fomento, de la, del Ministerio de Cultura, es tener un plan director. Y en cuanto a las mascletas, Sisto Marco, que es, eh, ha dicho que está demostrado que sus explosiones impactan de lleno en la fachada del templo. No, prácticamente que la mascleta le afecta muy directamente. Es decir, la mascleta eh, ha coincidido ya dos mascletas seguidas que hemos tenido percances, ha caído, han caído, se han desconchado de la familia ...y ha habido que llamar al cuerpo de bomberos... ...para que de alguna forma se asegurase... ...de que no quedaba ninguno pendiente de caer... ...y provocase la caída de, de lo que pudiesen observar... ...que no estaba en condiciones". Pues hablamos de más protección de nuestro patrimonio. El Partido Popular va a llevar al pleno de este mes una moción para reclamar que de forma urgente se actualice de una vez por todas el catálogo de edificios protegidos en Elche para evitar que continúen los derribos de edificios emblemáticos. Escuchamos al portavoz Pablo Ruz. Los solicitanos tenemos derecho a tener un patrimonio urbano en condiciones y protegidas. El equipo de gobierno sigue sin dar respuesta a esta reivindicación. Por eso exigimos de manera inmediata La revisión del catálogo de edificios protegidos para evitar más pérdidas patrimoniales, para evitar perder para siempre fisonomía, aspecto, belleza de nuestro municipio que actualmente está en peligro. Señores del equipo de gobierno de PSOE y de Compromís, aunque sea al final de la legislatura, cumplan con su deber y protejan adecuadamente este bien, estos bienes que son de todos. Y un grupo de taxistas se ha puesto en peña de la guerra contra el ayuntamiento y la consiguería para reclamar más licencias, las que se prometieron, dicen. Aseguran que con las actuales son incapaces de afrontar la cantidad de turistas que llegan al aeropuerto de Elche y que en ocasiones el servicio de la ciudad se ve mermado porque tienen que desplazarse hasta el aeropuerto para satisfacer la demanda. Piden 43 licencias más, según el abogado de este grupo de taxistas. Nos lo cuenta. Iciar Martínez, muy buenos días. Buenos días, Ros. Un grupo de taxistas piden más licencias y por eso van a hacer una reclamación al Ayuntamiento y a la Consejería para poder cubrir toda la demanda que tienen, tanto en la ciudad como en el aeropuerto. Piden que se cumpla con la normativa de taxis por habitante y que se creen 43 licencias más. El grupo de taxistas denuncia que cuando aterrizan varios aviones seguidos de fo se forman largas colas en el aeropuerto y no pueden atender... ...a todos los viajeros que además dicen que dan descontentos... ...critican que los taxis de la ciudad... ...se tienen que trasladar al aeródromo... ...y que Elche se queda sin servicios o bien se ve mermado... ...temen que ante la imposibilidad de atender a todos los turistas se tenga que recurrir a taxis de ciudades colindantes como Alicante. Actualmente hay 203 licencias de taxis en la ciudad de Elche, según ha informado Aleix Sánchez, el abogado de estos taxistas. No se cumple la normativa, es decir, la normativa del taxi dice claramente que debe haber una licencia por cada mil habitantes. ¿vale? Estábamos en torno en 2018 a los 228.000, teníamos en aquel momento 185 licencias, se dieron 18, como digo, estamos en 204, todavía faltarían otras 24 licencias. Entonces, claro, ¿eso en qué perjudica? Que no se puede dar el servicio correctamente. Largas colas, gente esperando, gente quejándose, los taxistas sufriéndolo y eso perjudica a la, a la ciudad, al turismo, a, absolutamente a todo. Pues sobre esta denuncia le hemos preguntado a la concejal de movilidad, Esther Díez, eh, quien insiste en no tomar decisiones a la ligera. Es preciso evaluar, dice, si esa necesidad es puntual por la acumulación de vuelos, ahora punta o por la temporada estival. Díez ve necesario analizar cómo evoluciona el sector y la demanda para dar licencias más adelante, ya que son irreversibles. Y recuerda que el pasado año se otorgaron 19 y que la Consellería ha autorizado más de 20 nosotros es Lo que queremos es después de, de estos últimos meses tan irregulares con demandas muy altas y demandas muy bajas, vamos a dejar pasar un periodo más largo para analizar cómo está evolucionando el sector y ver por tanto si más adelante tendríamos que poner en marcha un proceso para otorgar nuevas licencias o no. Y nos trasladamos ahora a la pedanía de La Olla, donde de Delche está realizando una nueva actuación de renovación de más de dos kilómetros de red de agua potable. Unos trabajos que se completan con sectorización de los ramales en la carretera de Perleta a Balsares. Bien, pues nuestra compañera Yanire Perona nos cuenta más detalles. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, Ross. Pues en el Camp Delch, concretamente la pedanía de la olla, se están llevando a cabo esas obras como actuación del Ramal 3. ...para su renovación de agua potable en 1.200 metros lineales... ...lo que se traduce en más de 2 kilómetros. Esta actuación que se prevé que finalice en el mes de junio... ...supone una importante inversión de hasta 112.000 euros... ...con la que se persigue mejorar el abastecimiento... ...y el servicio del ciclo hídrico en el municipio. Recordamos que en los meses de febrero y marzo... ...se llevó a cabo también una actuación de este tipo en el ramal número 6 también en La Olla. Y escuchamos ahora al alcalde Carlos González que nos dio todavía más detalles sobre esta actuación. Una actuación importante, es una de estas actuaciones que se desarrolla en el subsuelo, que normalmente no se ve, pero que se nota, porque al final significa dos cosas importantes, mejor servicio para los ciudadanos, mejor rendimiento para la ciudad, en algo tan importante como es el ciclo hídrico en el que estamos, en definitiva, ahorrando agua, que es algo fundamental. Y más asuntos. Como cada año y con motivo del Día Mundial de los Océanos, el pasado sábado se recogieron más de 25 kilos de basura en la playa del Carabasí. Una docena de buceadores, voluntarios y varios bañistas se ofrecieron a colaborar de forma espontánea en esta campaña de limpieza para recoger residuos tanto de la arena como del fondo marino. De la basura recogida en la, en la arena, más de 5 kilos fueron plásticos. En cuanto al fondo marino, los buceadores recogieron más de 6 kilos de plástico y de neumáticos. La edil de Medio Ambiente, Esther Díez, eh, quien también se desplazó a la zona para colaborar, destacó la importancia de involucrar a la ciudadanía en este tipo de acciones para continuar trabajando en preservar los ecosistemas marítimos de nuestro municipio. Y a propósito de la puesta en marcha de las playas y con el comienzo de la temporada estival, el alcalde afirma que se está trabajando en diferentes actuaciones, algunas de estas... Actuaciones como las de la conservación o mantenimiento se realizan a través del Ayuntamiento, pero otras a través de la Generalitat. El director general de Turismo aseguró que pronto se llevará a cabo la reparación de los lavapiés dañados en el último temporal. Pues bien, el alcalde confía en que así sea y que pronto puedan estar a punto los nueve kilómetros del litoral ilicitano, especialmente los arenales, donde los daños de las tormentas fueron mayores. Hoy precisamente se entregan las banderas azules. Escuchamos a Carlos González. En este momento estamos esperando que la Generalitat, a través de eh, su organismo gestor de las playas, lleve a cabo la eh, reparación de los lavapiés que todavía quedan pendientes, eh, que, fueron, de, que se deterioraron y averiaron como consecuencia del último temporal. Estamos pendientes de que se actúe en arenales del sol con la sustitución de los lavapiés y de las conducciones averiadas. Pues hay ganas de sol y playa, pero hay que llevar mucho cuidado, lo hemos dicho al principio con el cáncer de piel. Ayer fue el Día Mundial para su prevención y desde el Hospital General se llevaron a cabo diversas actividades de concienciación. El hospital diagnosticó el pasado año 52 casos nuevos de melanoma, un dato que dio a conocer el servicio de dermatología. El personal de enfermería del edificio de consultas del hospital elaboró además cartelería y folletos que repartieron en el vestíbulo de la primera planta del edificio el objetivo fue sensibilizar a la población sobre los factores de riesgos de padecer cáncer de piel y concienciarles sobre la importancia de protegerse del sol y más durante estos días que hemos podido comprobar que el índice de radiación ultravioleta alcanza el número 11 además enfermería ha grabado también vídeos con consejos saludables para difundirlos en las redes sociales del departamento de salud Y seguimos en el Hospital General porque ya cuenta con un TAC de última generación y ha sido el primer centro público de la Comunidad Valenciana en recibirlo. Se pondrá en funcionamiento a partir del próximo lunes y prestará servicio a unos 150 pacientes semanales. Este TAC se diferencia del resto porque utiliza inteligencia artificial y tiene una mayor resolución en los estudios de oncología. Cambiamos de asunto, hablamos del medio ambiente y de su salud porque Marga Yo, ecologistas en Acción, ha pedido explicaciones a la Consellería y al Ayuntamiento por permitir la celebración de una prueba deportiva de mountain bike en terrenos forestales del pantano. Nos cuenta esta denuncia medioambiental nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Margallo Ecologistes en Acción va a remitir escritos a la Consellería y al Ayuntamiento por celebrar el pasado domingo una prueba de mountain bike en Elche por zonas forestales sensibles. Según el Colectivo Ecologista, el recorrido de la competición ha afectado a especies vegetales y animales protegidas por el paso de las bicicletas ordinarias y a motor eléctrico que tienen mayor capacidad erosiva. Denuncian además que se ha transcurrido por zonas con alto riesgo de erosión en pendientes superiores al 15%, por lo que la prueba no tendría que haberse celebrado. Margallo pide explicaciones por permitir esta competición y no entienden cómo se autoriza sin haberse aprobado el catálogo de senderos de Elche que tendría que haber elaborado la Consellería para así regular las zonas donde es posible o no realizar pruebas deportivas en terrenos forestales. Y abrimos la página de sucesos para contarles que la policía local detuvo a un hombre de 39 años por robar material y maquinaria de unas obras próximas al puente de la Generalitat. Los agentes vieron al hombre ocultarse al paso del coche patrulla, lo que levantó las sospechas. Se acercaron y lo vieron junto a una carretilla cargada de hierros, alargadores y un compresor. El hombre confesó que lo había robado de la obra y tuvo que volcar una valla para acceder al material. Finalmente fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Y ayer los bomberos tuvieron que actuar en el Colegio El Toscar, aunque afortunadamente para una fiesta. Los alumnos realizaron la crema de su hoguera, que comenzó a elaborarse ya en el año de la pandemia, en 2020. Pero llegó la COVID y tuvieron que retrasarlo. Ayer, dos años después, la vieron arder. Escuchamos a la directora del Centro ...Ángeles Cabezón. Empezó siendo una falla... ...que era de seres mitológicos... ...y ahora la temática de los nenes ha cambiado... ...y se ha convertido en una hoguera... ...de Harry Potter... ...esto se realiza en las horas de talleres de comedor... ...lo realizan los nenes... ...y así aprenden todas las actividades... ...y cómo es el arte... ...de los foguerers y desfallers... ...y este año por fin tenemos muchas ganas... ...todos y todas estamos muy contentas... ...que vamos a quemar por fin la hoguera. Y el Ayuntamiento ha dedicado... ...un jardín al compositor y músico ilicitano... Ildefonso Cañizares... ...fallecido hace cinco años... ...el alcalde inauguró ayer por la tarde... ...ese espacio público situado en el barrio de Altavix... ...dedicado al mestre Ildefonso Cañizares... ...un referente musical del último medio siglo en Elche. Fue músico y compositor muy ligado a las tradiciones ilicitanas, dirigió la coral ilicitana, fundó el Grupo de Habaneres de San Agatángelo. Durante más de 40 años fue el organista de Santa María y en el misterio estuvo al frente de la Escolanía y ocupó el cargo de mestre de capella suplente. Su sobrina Rosa Asencio aseguró que para Ildefonso ser organista de Santa María le permitió estar más cerca de la Madre de Déu más directo con la madre de Ben, y él, que se consideraba un organista de parroquia, cuando lo veías tocar el órgano, concentrado en extraer de ese objeto inerte la, la elocuencia de los dioses, la sutilidad de los poetas o la contundencia de los guerreros, hacía filigranas con la música religiosa. Las voces de su órgano eran las voces de los ángeles. No se puede contar algo con más eficacia si no es traduciéndolo a música. De ahí que un grupo de cantores de la capella acudiese al acto de homenaje para interpretar lo que están escuchando en el Misteri, el Gloria, en el Jardín de Cañizares, situado junto a la calle de su padre, el pintor. Y 2022 pretende ser el año de la Dama y la Real Orden, al igual que otras entidades públicas y privadas, preparan los actos conmemorativos del 125 aniversario del hallazgo del busto íbero en el yacimiento de la Alcudia. Se ha mostrado un aperitivo hace dos meses con esa colección de imágenes y reproducciones de la Dama en el Centro Cultural de Las Clarisas. Y mañana miércoles en Alicante, el director de la Cátedra Institucional de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Vives, divulgará la figura de la Dama al desvelar algunos de los secretos tras el estudio realizado sobre su policromía original, ropaje y joyas. Vives además, en la entrevista que le vamos a realizar hoy sobre las 7 y 35, nos avanzará la exposición fotográfica que sobre los viajes que esta pieza única en el mundo ha protagonizado desde que fue hallada en 1897. Pues tenemos también una preparación en conjunto con la, con la Real Orden de la Dama de Elche, que es una exposición fotográfica que se va a titular Los viajes de la Dama. Eh, esa es una exposición importante porque estamos, eh, va a utilizar cientos de fotografías, no sé cuántas todavía, que eh, estamos pidiendo permisos a las entidades que no, nos permitan eh, reproducirlas. Será el Museo Arqueológico de aquí de Elche Y bueno, no puedo contarte gran cosa porque no está todavía... Eh, diseñada, ¿no? ¿no? No podemos decirte ni el número de fotos, yeah. pero sí que te vamos a tener digamos, una sorpresa que es eh, mostrar, por ejemplo, un negativo original de las primeras fotos de la dama. Pues si les hemos contado que ayer por la tarde se dedicó un jardín a Ildefonso Cañizares, esta tarde se dedicará otro espacio público de la ciudad a un ilicitano destacado en el mundo del derecho valenciano. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Carmelo Lozano, fue caballero electo del Misteri en el 92. Falleció en 2020 por COVID, a los 64 años de edad, pero quedará en la memoria de la ciudad porque el ayuntamiento ha decidido dar su nombre a una de las calles o plazas públicas. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Compromis per Elx celebrem els 3 Anys de Govern. El 14 de juni, a les 7.30 a la plaça del Raval, parlarem de les ciutats per a les persones. En la portaveu de Mas Madrid, Rita Maestre. La consillera de Transició Ecològica, Mireia Moya, Els regidors, Esther Díez i Felipe Sánchez. El vicealcalde de Valencia, Sergi Campillo. I alcaldesa de Potries. Ara, Vuelts, Elx. Grup Municipal de Compromis per Elz.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 Todos los martes en día a día, queridos docentes. Un espacio para la reflexión educativa. Sigue la tertulia con Miriam Quesada y expertos en la materia, los padres y los alumnos. Queridos docentes, los martes en día a día. En Teleelch. Patrocinan Visioelch, Mindic Psicología y Salud y Dental Roca.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 Cirque du Soleil llega a Alicante con Lucia, el espectáculo que celebra la vuelta de la compañía a Europa. No querrás perderte esta explosión de luz y lluvia, una auténtica fiesta para los sentidos. Este verano en Alicante, compra ya tu entrada. Lucia de Cirque du Soleil. El coche de tus sueños está a tu alcance. Smooth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 UTLC u informaat de hoe u de recollida de poda porta a porta. Sí, recollin la vostra poda. fins a 100,000 liters de capaciteit. A la porta de casa. De manera gratuita. Envié un WhatsApp al SISWIT 0 363 774. Indiqué un calc pasar para recollir la poda. Ficada en una bosa o llegada a cordes. Survey de recollida de poda porta a porta. WhatsApp SISWIT 0 363 774. Es un survey d'UTLC y ayuntamen de Primera jornada Elche Solar, una iniciativa social y empresarial abierta a toda la población para conseguir que Elche sea una ciudad autosostenible energéticamente. El 21 de junio en el Centro de Congresos de Elche, a partir de las 4 y media, con mesa de expertos, asociaciones ciudadanas y empresariales y representantes políticos. Ven y conoce el proyecto más ambicioso e innovador de energía solar para Elche. Información e inscripciones gratuitas en demesol.com. 7 de la mañana, 27 minutos. La temperatura, según la estación meteorológica de Teleels, en este momento está en 22 grados. Y subirá. Con Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano en Avenida Libertad 60. El deporte con Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol continúa con la operación salida para perfilar cuáles son los futbolistas que finalmente se quedarán la próxima temporada. En estos momentos hay 17 jugadores con contrato en vigor, aunque uno de ellos, Iván Marcone, no seguirá. Está cerca de cumplir su sueño de jugar en Independiente. El centrocampista regresa a falta de la confirmación oficial Argentina tras dos temporadas en el Martínez Valero. El Club Rojo pagará cerca de 2 millones de dólares, 1.895.000 euros en eh, cuatro eh, pagos cada seis meses de 500.000 dólares. El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, confirmaba en nuestros micrófonos que se buscaba lo mejor para el jugador. Ahí lo importante es, es lo mejor para, para el jugador, ¿no? Él tiene que valorar, si realmente él tiene ganas de, de incorporarse a, a un club argentino, pues lógicamente el Elche no le va a cerrar las puertas, nunca lo ha hecho y lógicamente, bueno, siempre hacemos lo, lo mejor para todas las partes. Por cierto, que en el culebrón Peremilla, donde no ha habido ningún avance, el presidente del Elche es optimista y piensa que todavía hay posibilidad de reconciliación. Joaquín Buitrago. Bueno, entendemos que, que al final yo creo que las aguas volverán a su cauce. Eh, entendemos que, que Peremilla tiene un año más de contrato, puesto que se prorroga automáticamente por, por la, la situación de permanencia en, en Primera durante este año. Y bueno, sí que se le ofreció, pues bueno, la posibilidad de, de una prórroga de ese contrato, pero bueno, parece ser que, que no, no lo ha aceptado. Pero bueno, en principio, si, si no la acepta, pues bueno, volverá y se incorporará y jugará como, como siempre, espero. Da por hecho, Joaquín Buitrago, presidente del Elche, que Milla se presentará el 4 de julio, algo que desde luego está por ver. Por cierto, un Elche que ha presentado eh, su nueva identidad corporativa para celebrar que la entidad cumple 100 años de historia. El nuevo logo se ha diseñado sobre tres colores y, <ríe> y mantiene la forma característica del escudo, pero añade el número 100, un balón de fútbol de cuero y la emblemática y distintiva franja que convierte a las equipaciones del conjunto Ilicitano en únicas en el mundo y lo hará en primera división para celebrar su centenario. Por cierto que se está ya cambiando los videomarcadores, unos mucho más grandes, modernos y con tecnología LED, que se estrenarán al principio de la próxima temporada. Hasta luego.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 Muy buen día. El avance de la masa de aire tropical continental seguirá garantizando el ascenso de las temperaturas en una jornada marcada por la calima, el polvo sahariano en suspensión y también por el riesgo extremo de incendio en nuestro municipio. Durante esta madrugada ya hemos visto intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, eh, temperaturas nocturnas, tropicales aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels. Hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 21 grados en el sur del Camdaels. La temperatura ha bajado hasta los 16, 17 grados 21 en Torrellano, 19 en el Alté, La Marina 22 en Santa Pola Hoy tendremos una jornada con ambiente soleado Paso de intervalos puntuales de novosidad de tipo alto Polvo, sahariano, en suspensión Viento en calma por la mañana Y a partir de mediodía se activará el sistema de brisas Con vientos flojos de sureste Viento que trata de frenar el ascenso de las temperaturas Hoy aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima máxima en torno a los 33 grados en Matola es posible que rocemos los 35 en buena parte del territorio, alcanzaremos los 32-33 grados mañana miércoles más de lo mismo por la tarde de nuevo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, aunque con la cresta de aire sahariano mañana ya rozaremos los 34 grados, veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto y durante esta noche las temperaturas no van a bajar de los 23 grados noche verdaderamente tropical esta será la tónica de cara a los siguientes días jueves viernes sábado temperaturas que para el viernes podrían superar incluso los 35 grados y ojo al índice de radiación ultravioleta lo tenemos en un nivel de 11 extremo con lo cual no debemos disponernos al sol durante las horas centrales del día, Muy buen día.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 euros de descuento. Al cortamotor, concesionario San Jong. Este año se celebra el 125 aniversario del hallazgo de la Dama del Che y la Real Orden prepara, al igual que otras entidades e instituciones públicas y privadas, los actos conmemorativos. Hace unos meses, como aperitivo, nos dejaron una exposición en el Centro Cultural de las Clarisas sobre Nuestras Damas, una colección de las imágenes y reproducciones que el busto íbero ha inspirado en su primer siglo, desde que fue hallada. Y mañana miércoles, eh, la Cátedra Institucional de la Miguel Hernández, junto al Instituto de Cultura Juan Gil Albert, han programado una conferencia sobre la Dama Delche, su vestimenta y otros secretos en Alicante, en la Casa Bardín. Pues bien, hoy queremos hablar con el conferenciante. Él es el director de la cátedra Dama Delche, Francisco Vives, y uno de los más estudiosos sobre el ropaje, la vestimenta y los secretos de la Dama Delche. Muy buenos días, Francisco. Hola, buenos días, Rosmarín. Bien, eh... 125 aniversario, esto es un aniversario redondo. La conferencia de mañana miércoles se puede englobar en los actos conmemorativos porque uno de los objetivos de la cátedra que dirige es promocionar los secretos y el valor de esta pieza arqueológica única en el mundo, no solo en Elche, sino fuera de esta ciudad. Claro. Efectivamente, uno de los principales motivos de la cátedra es dar a conocer la figura de Alabama, ...ponerla en valor y sobre todo explicar cómo es la dama y quién era... ...entonces eh, no, es, no es simplemente una escultura... Eh, ...la gente cuando ve la dama ve una pieza... Eh, ...sí, es muy bonita, tiene unos rodetes y ya está, y nada más... Eh, ...pero hay gente que no sabe nada de su historia... ...no sabe cuándo se descubrió, no sabe por qué había de esa manera... Eh, ...qué significan las joyas... Entonces todo eso pues es interesante darlo a conocer... Y uno de los actos que tenemos, como has dicho, es una, una charla, una conferencia que doy el, el miércoles eh, en Alicante. Eh, fue una conferencia preparada por la universidad, la UMH eh, pidió dar una, una conferencia con motivo del 125 aniversario de, del descubrimiento eh, fuera del Elche, eh, en Alicante. Y se le ocurrió esa idea eh, y bueno, pues ha fructificado Lleva ya un tiempo presentando precisamente, la, gracias a este estudio de la policromía original, presentando la vestimenta, los ropajes y las joyas originales de este busto. ¿Pero hay rigor científico en este estudio? Claro, ahora sí. Hace tiempo que ya se conoce eh, por los análisis que se hicieron antes de venir a H, en el 2005. Eh, vino en HP en el 2006, bueno, pues un año antes, hicieron una serie de análisis entre el CSIC eh, español y el, el, el homónimo francés, ¿no? Entonces ahí se descubrió, por ejemplo, todos los pigmentos que utilizaba la escultura. Con microanálisis y con no serie sé, de procesos eh, químicos y físicos, se descubre que son eh, unos pigmentos la mayor parte eh, minerales, es decir, eh, inorgánicos. Y hay solamente uno que es un color rojo orgánico que lleva también la dama, ¿no? Tiene tres rojos en total. Eh, tiene, bueno, tiene muchos ocres, eh, tiene el azul, en fin, muchos colores. Y todo eso es lo que ahora permite hacer una vestimenta lo más eh, cercana al aspecto que tendría la, la dama en su momento, porque la dama estaba policromada, pero porque eh, se tomó como modelo a una persona que vestía de esa manera. ¿Y qué es? No el significado que te quiero transmitir. ¿Y, ¿Y qué secretos son los que se han desvelado gracias a ese trabajo a poder detectar la policromía original de la dama, sus ropajes y sus joyas? Bueno, el principal secreto que te puedo contar es que hubo una época, en 1995, que se propuso que la dama era una, una, una reproducción, una falsificación del siglo XIX. De, eh, Entonces, eh, bueno, pues una de las cosas que se descubre es que uno de los pigmentos que lleva la dama, el azul egipcio, es un pigmento que se dejó de utilizar en la Edad Media, pero sí que se utilizó desde la época egipcia, le hizo un nombre, ¿no?, azul egipcio, y tiene un sistema de fabricación un poco complicado, hay que elevar la temperatura a 800 grados del de mineral. En fin, el caso que es un proceso que se dejó de utilizar en la Edad Media. Eh, si se suponía que era una eh, reproducción hecha una falsificación hecha en el siglo XIX, eh, nadie entiende cómo de la Edad Media que dejó de utilizarse en ese momento vuelve a aparecer en una falsificación del siglo XIX. Eh, eso es una de las cosas importantísimas que se descubrieron. Es decir, es como si una, eh, no sé, una joya que se ha utilizado eh, durante unos ritos eh, y, y deje de, de, de utilizarse por cualquier motivo vuelve a utilizarse en una falsificación al cabo de cinco siglos eso es in impensable, no eh, es una de las pruebas que se tienen de la veracidad de, de la escultura, ¿no? Y qué se... Es una... Hay muchos más. Hay otro más, eh, otro secreto destacado desvelado. Eh, pues sí. Por ejemplo, eh, siempre se han dicho que las joyas que luce la dama eh, podrían ser de oro o de un metal precioso. Pues efectivamente, podemos imaginar cómo serían porque ahora se ha encontrado en esas, esos análisis que hicieron unas Pequeñas partículas de pan de oro. Digo pequeñas partículas porque son microscópicas y solamente se, puede, se pueden descubrir con un microscopio electrónico. Es decir, no, a simple vista no se pueden ver, ni siquiera con un microscopio óptico. Hay que utilizar un microscopio con muchísima ampliación. Pero se ven muy bien, se ven muy bien. Son eh, laminitas muy pequeñas eh, de un metal, un metal que por las características se sabe que, son, que es oro. Se encontraron varias, varios fragmentos y están fotografiados y todo, ¿no? Entonces, el investigador que hizo esto, eh, él analizó las, las partículas que se desprendían de una li limpieza ligera de la superficie de la dama. con sea, un pincelito se, se le quitaba, digamos, el polvillo que se le acumulaba, y entre ese polvillo habían partículas de tierra, habían partículas que, que todavía están en la dama de, desde que estaba eh, enterrada, ¿no? Y, bueno, una pequeña parte eh, dio ese resultado eran láminas de oro en un principio se creyó que podían ser una contaminación de otra pieza que estuviera cerca de ella pero se encontraron cinco fragmentos en lugares distintos de la dama entonces uno va a pensar que la, la figura de piedra podría tener partes eh, con eh, doradas doradas con ese pan de oro y... se supone que son pues, los collares mm -hmm. los rosetes, la joyería Bueno, hay muchos misterios, no hay mucho tiempo, pero ¿cuál sigue siendo el secreto mejor guardado, el misterio mejor guardado de la dama del Ilche? Pues cada día quedan menos. Eh, no sé si decirte algún secreto nuevo, porque, por ejemplo, la obviedad que hay en, en el espalda de la dama se ha descubierto que tiene restos de fragmentos de hueso de íberos de hace eh, 2.500 años incinerados. Es decir, que la dama se utilizó como una urna funeraria. Eh, en lugar de una vasija, utilizaron una figura eh, a la que le hicieron un, una oquedad eh, para guardar las cenizas. Eso también es un secreto que la gente, bueno, pues, si no te lo cuentas, o ¿no? si no se lo demuestras, eh, no lo entiende, ¿no? Porque se han propuesto varias hipótesis para explicar qué significaba ese, esa oquedad, ¿no? Eh, también podemos incluso analizar el tipo de roca. El tipo de roca de la dama está llena de fósiles, de microfósiles, que son, eh, se llaman foraminíferos, y gracias a esos fósiles se puede saber Cómo se formó esa esa roca ¿Eh? y la roca hace que se formó 11, entre 11 y 8 millones de años la roca y la procedencia y la procedencia de la misma también es de la cantera de los peligros en la pedanía de Ferriol posiblemente posiblemente no podíamos asegurarlo al 100%, porque eh, el estrato que forma ese tipo de roca es muy extenso entonces puede que sea de una cantera muy cercana eh, siempre que esté dentro del mismo estrato no El estrato, ¿sabes lo que es? No? Es, es una zona sí, sí, de, de roca sedimento. toda igual, con las mismas características, mm -hmm. que puede eh, tener una extensión de, de mm -hmm. kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros. Francisco no, Vives, no claro. eh, Francisco Vives esta, la conferencia es un acto más. La cátedra, ¿qué espera? ¿Qué espera para, supongo que conforme se vaya acercando la fecha, el 4 de agosto del 125 aniversario, qué, qué están preparando?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 Lo yeah. que sí que te vamos a tener es una sorpresa que es eh, mostrar, por ejemplo, un negativo original de las primeras fotos de la dama. Pues, o la cámara con la que se hicieron esas fotos. Pues vamos, es a dejarlo, va vamos, a vamos a dejarlo como sorpresa. Tiempo tendremos de hablar de esa exposición porque aún nos quedan algunos meses para llegar a agosto. Francisco Vives, muchísimas gracias por seguir desvelando los secretos de esta pieza única y que tanto nos representa la dama del Che. Gracias. Gracias a Rosario. Faltan 15 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana y vamos a recordarles las noticias que hemos destacado en el sumario de esta jornada de martes, 14 de junio se han renovado las redes de protección y los testigos también para el control de las grietas en la Basílica de Santa María. Son trabajos que estaban pendientes desde hace dos años para evitar más desprendimientos y para vigilar además la evolución del estado de los sillares. Mientras tanto se está elaborando ese plan director para poder solicitar las subvenciones públicas a los gobiernos provincial, autonómico y estatal con las que acometer la remodelación integral del templo. También les estamos contando que un grupo de taxistas reclama al ayuntamiento que se concedan más licencias porque hacen falta para cubrir la demanda de los pasajeros que llegan al aeropuerto de Elche. La edil de movilidad Esther 10 considera que de momento se debe estudiar si las colas son puntuales para incrementar de nuevo el número de licencias en Elche.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 Ilicitano al catedrático de Derecho Financiero y Tributario Carmelo Lozano. El Elche Club de Fútbol continúa con la operación salida. Iván Marcone regresa al Independiente, equipo argentino, por casi dos millones de dólares para el club ilicitano. Y sobre el caso de Peremilla, el presidente del Elche, Joaquín Buitragoro, se ha mostrado optimista al opinar que aún queda una posibilidad para la reconciliación con el delantero. Por otro lado, se ha presentado el nuevo logo del escudo del Elche al que se le ha añadido el número 100 para celebrar el centenario. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo. El SUV coupé se inciela lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hace 25 años, el mundo era más aburrido. Llegaron Internet, los avances médicos, la inteligencia artificial y todo. En la Universidad Miguel Hernández de Elche, tú también puedes formar parte de esta transformación. Cumplimos 25 años de universidad pública con cuatro campus y más de 75 grados y másteres oficiales. Somos la UM. La universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es. 101.4 TeleH, Radio Marca.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 En Compromís per Elx celebrem els 3 de Govern. El 14 de juni a les 7.30 a la plaça del Raval parlarem de les ciutats per a les persones. En la portaveu de Mass Madrid, Rita Maestre. La consillera de Transició Ecològica, Mireia Moya, Els regidors, Esther Díez i Felip Sánchez. El vicealcalde de Valencia Sergi Campillo i alcaldesa de Potries. Ara, Viu Elx, Grup Municipal de Compromís per Elx. Somos la energia que va mover tu mundo. ¿Quieres sentirla ya? Prueba la gama híbrida y eléctrica de Peugeot en los E Experience Days. Diseño y tecnología creados para que disfrutes conduciendo. Ven a tu concesionario en los E Experience Days de Peugeot y disfruta de condiciones especiales. Peugeot Marcos Automoción. Seis minutos y medio para llegar a las 8 de la mañana. La temperatura, según la estación meteorológica de Teleels, a punto de alcanzar los 24 grados. Va rápido el termómetro hacia arriba. Juan Agullo, su punto cinturón más cercano, nos trae a estas horas el deporte con Paco Gómez. Buenos días, Paco.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 Hemos llegado a las 8 en punto de la mañana, a la segunda hora del programa La Glorieta es martes 14 de junio y el calor sigue siendo noticia en toda la Comunidad Valenciana, estamos en alerta por riesgo extremo de incendio, lo hemos escuchado, alcanzaremos 33 grados de máxima hoy, vuelve la calima y la radiación ultravioleta está disparada, por lo que hay que protegerse del sol durante las horas centrales del día, y en Elche hay mucho que proteger, ...sobre todo nuestro patrimonio arquitectónico, histórico y cultural... ...ayer volvimos a recordar que hay varias actuaciones urgentes... ...no solo está la de Lord del Gat... ...cuyo edificio tiene parte de los techos hundidos... ...ni tampoco el viejo convento de la Merced... ...que ya tiene consignada una partida de 300.000 euros... ...para acometer un plan de choque... ...también tenemos la Basílica de Santa María... ...a la espera de que el plan director pueda traer el dinero necesario...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 coincidido ya dos macletas seguidas que hemos tenido percances, han caído, han caído se han desconchado de la familia y ha habido que llamar al cuerpo de bomberos para que de alguna forma se asegurase de que no quedaba ninguna pendiente de caer y provocase la caída de, de lo que pudiesen observar que no estaba en condiciones.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 Pues más reivindicaciones. Un grupo de taxistas se ha puesto en pie de guerra contra el Ayuntamiento y la Consellería para reclamar más licencias de taxis, las que se prometieron. Aseguran que con las actuales son incapaces de afrontar la cantidad de turistas que llegan al aeropuerto del Altet. Nos lo cuenta nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días.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 Sobre esta denuncia le hemos preguntado a la concejal de Movilidad, quien insiste en no tomar decisiones a la ligera. Según Esther Diez, es preciso evaluar si esa necesidad es puntual por la acumulación de vuelos a hora punta o por la temporada estival. Diez ve necesario an analizar cómo evoluciona el sector y la demanda para dar licencias más adelante, ya que son irreversibles. Y recuerda que el pasado año se otorgaron 19 licencias y que la Consellería ha autorizado más de 20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 Nos trasladamos ahora a la pedanía de La Hoya, donde IWES de Elche está realizando una nueva actuación de renovación de más de dos kilómetros de la red de agua potable. Nos lo cuenta Yanire Perona. Muy buenos días.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 Y nos vamos ahora a las playas, en concreto al Carabasí, porque ayer conocimos la cantidad de kilos de basura, un total de 25, que se sacaron en esa campaña de limpieza que tuvo lugar el pasado sábado con buceadores y bañistas en esta playa con motivo del Día Mundial de los Océanos. La mayoría de los residuos fueron plásticos. La edil de Medio Ambiente, Esther Díez, quien también se desplazó a la zona para colaborar, destacó la importancia de involucrar a todos nosotros en este tipo de acciones para continuar trabajando en preservar los ecosistemas marítimos de nuestro municipio. La escuchamos importància de que ens ensibilitzem sobre eh els residus que deixem en la platja i la afecció que tenen sobre les diferents espècies animals i vegetals i eh recordar també que aquesta activitat s'enmarca dins del Dia Mundial dels Oceans que we celebrar la setmana passada i que té com objectiu també recordar la de conservar les nostres masses d'aigua que suposen la majoria de l'oxigen amb el que contem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 hoy la radiación ultravioleta está disparada. El hospital diagnosticó el pasado año 52 casos nuevos de melanoma, un dato que se dio a conocer por parte del servicio de dermatología. El personal de enfermería del edificio de consultas del hospital elaboró cartelería y folletos que repartieron en el vestíbulo de la primera planta del edificio. El objetivo fue sensibilizar a la población ...sobre los factores de riesgo de padecer cáncer de piel... ...y concienciarles sobre la importancia de protegerse del sol... ...además enfermería grabó también vídeos con consejos saludables... ...para difundirlos en las redes sociales... ...de este departamento de salud. Seguimos, seguimos en el Hospital General... ...porque cuenta ya con un TAC de última generación... ...y ha sido el primer centro público de la Comunidad Valenciana... ...en recibirlo, se pondrá en funcionamiento el lunes...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 de unas obras próximas al puente de la Generalitat. Los agentes vieron al hombre ocultarse al paso del coche patrulla, lo que levantó las sospechas de la policía. Se acercaron y lo vieron junto a una carretilla con ferralla, alargadores y un compresor. El hombre confesó que lo había robado de dichas obras y tuvo que volcar una valla para acceder al material. Finalmente fue detenido y trasladado a las dependencias policiales. Y ayer los bomberos tuvieron que actuar en el colegio El Toscar, pero afortunadamente para una fiesta. Los alumnos realizaron la crema de su hoguera, por fin, que comenzó a elaborarse en 2020. Llegó la pandemia y tuvieron que retrasarlo. Ayer, dos años después, la vieron arder. Escuchamos a la directora de este colegio, del Toscar, Ángeles Cabedo. Empezó siendo una falla.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 El Ayuntamiento dedicó un jardín, ha dedicado un jardín al ilícitano Ildefonso Cañizares, fallecido hace cinco años. El alcalde inauguró ayer por la tarde ese espacio público situado en la zona de expansión del barrio de Tavís, junto al Kelme, dedicado al mestre Ildefonso Cañizares, un referente musical del último medio siglo en Elche.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 en el yacimiento de la Alcuria. Se ha mostrado un aperitivo hace dos meses con una colección de imágenes y reproducciones de la dama en el Centro Cultural de las Clarisas. Mañana en Alicante, el director de la Cátedra Institucional de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Vives, va a divulgar la figura de la dama al desvelar algunos de los secretos, de los secretos tras eh, los estudios que se han realizado en estos últimos años sobre su policromía, su ropaje y sus joyas originales. Vives, además, en la entrevista que acabamos de escuchar, nos ha avanzado la exposición fotográfica que preparan junto a la Real Orden sobre los viajes que esta pieza única en el mundo ha protagonizado desde que fue hallada en 1897. Lo escuchamos. Pues tenemos también una preparación en conjunto con la, con la Real Orden de la Dama del que es una exposición fotográfica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 Yeah. lo sí que te vamos a tener es utilizar una sorpresa que es eh, mostrar por ejemplo un negativo original de las primeras fotos de la dama la glorieta el despertador de Elche con toda la información local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 ...hay que saber esperar la fruta del árbol... ...que la madre naturaleza siempre proveerá... ...una respuesta a tus preguntas... ...porque los últimos serán los primeros. Que no te líen... ...en Fundesem, los primeros son los primeros... ...cambiamos nuestro modelo de becas... ...los más rápidos tienen un 50% de descuento... ...en sus matrículas... ...Fundesem, Growth Talent. Cada noche en tele -Edge... ...te informamos de todo lo que pasa en la ciudad... ...Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello.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 Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí, contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, presión, trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté. Fue un subito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hasta esta pasión No debe fallar jamás También maestría pues yo trabajo con Mijn Historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí, serán los recuerdos que no, no dejan pasar nada, serán las palabras pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Con Amoria no bastará. Het is voor Si ik wil, tegeltje, dat ik Cosa más...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 Poco más de dos minutos para llegar a las ocho y media de la mañana de este martes, 14 de junio de 2022. Con Juan Agullo, Citroën, el punto Citroën más cercano. Nos vamos con Paco Gómez, lo tenemos aquí para hablar, entre otras cosas, del centenario. Ya tenemos logo, escudo. Bonito, ¿no? Buenos días. Paco. Hola Antonio Larros, hola, buenos días. Buenos ¿Qué días. te parece? Eh, me gusta, me gusta porque es sencillo, pero la verdad es que eh, yo creo que muy bonito porque mantiene las señas de identidad del escudo del Elche Club de Fútbol. Y bueno, pues eh, con ese número 100, un balón de cuero, eh, retrotayéndonos a, a los primeros años de, del arranque del, del fútbol y el distintivo de la franja ilicitana. La verdad es que a mí me gusta, y bueno, pues eh, se están empezando ya a mover con el centenario, de hecho se ha sacado ya un vídeo de poco más de... De un minuto donde de alguna manera refleja y sintetiza la historia de eh, cómo se gestó eh, el club, el Elche Club de Fútbol, con los primeros ilicitanos que hablaron de crear un club de fútbol. Y bueno, pues eh, la maquinaria del centenario está ya en marcha, preparándose ya para lo que va a ser sobre todo el año que viene, 2023, que es cuando se cumplen los 100 años. A mí me gusta también el escudo, <risa> es sutil. Y el vídeo también, porque se ha hecho viral, ¿eh? ha llegado sí. casi a todos los aficionados por WhatsApp. Sí, bueno, más que por WhatsApp, el Elche lo ha hecho por sus redes sociales. Bueno, presentado no, ahora las presentaciones son en redes sociales. Aquí <ríe> sí. ya, ya no hay presentación de medios de comunicación. Aquí ya cada uno se busca la vida. Los no cuelgas en la red. Eh, eh. Los clubes utilizan sus redes sociales y como tienen bastantes seguidores, pues lógicamente se hace viral, ¿no? Si es algo que gusta y en este caso ha gustado. Algo importante va a ser la tienda del Club Porque ahora mismo la gente está pensando, bueno, y camisetas con ese escudo, hace falta, ¿no? Y tenemos el verano por delante. No sé cómo va la tienda. Bueno, a ver, lo que es la tienda física en el Martínez Valero está todavía en rehabilitación. De hecho, ya Bragarnik avisó de que intentarían que estuviera para principio de temporada, pero que igual se retrasaba. Teniendo en cuenta cómo son las obras que te dan una fecha y siempre hay que sumar dos o cuatro semanas más. Yo diría que por lo menos hasta septiembre no va a estar. De todas formas, hay otra tienda que es en el Centro Comercial La una tienda mm. de Leche, donde de momento no están a la venta, pero bueno, se espera que pronto estén a la venta. La verdad es que el, ya que hablas de la tienda, el Martínez Barrero está sufriendo una remodelación importante, sobre todo por la parte de dentro que, no, que es la que no se ve, el césped no está, es tierra, se están cambiando todos los TPs eh, y en la resiembra, los videomarcadores ya están retirando los antiguos, que era una vieja demanda desde hace mucho tiempo de los aficionados y se están poniendo los, o se van a poner los nuevos videomarcadores que son eh, la verdad es que de tecnología eh, última generación, el LED eh, con eh, bueno, unas dimensiones mucho mayores que las que tenían, eh, la zona del anillo con las nue los nuevos asientos, en fin, le están metiendo mano a todo lo que era necesario rehabilitar. Y, y faltaría también lo más eh, costoso que sería el techado de, del estadio y la rehabilitación por fuera y una cosa, perdona, que me gustó mucho, eh, el vestuario del equipo visitante que es eh, como... Muy... Al equipo que viene le sorprende, porque está personalizado sí. para el equipo que llega. ¿no? Es algo que, que además no sé si en primera existe en algún otro, otro sitio. No, no, en principio no. Es un detalle muy a tener en cuenta y el Elche está creando estilo en ese sentido. De hecho, lo reconocía el propietario que Xavi, el entrenador del Barça, les había felicitado. Porque se encontraron un vestuario donde todo eran símbolos del FC Barcelona, en este caso, de todos los rivales que están llegando, eh, con lucecitas, con eh, todas las eh, taquillas personalizadas. En fin, se está teniendo mucho gusto ¿no? por el tratar bien a los rivales fuera del terreno de juego. Luego, cuando, a el, cuando el partido empieza, ya es otra cosa. Qué pena, ¿no? <risa> que este ese hoyo en los anexos del Estadio Martínez Valero, después de tanta reforma que se va a hacer mm. y de tanto buen gusto que se va a poner. Sí, pero eso no es eh, ¿No? cuestión ya. del Elche, <ríe> ni siquiera del ayuntamiento, es de una empresa privada que lo compró para construir un centro comercial, que con eh, la pandemia todo se frenó y ahora mismo es cierto que tanto el Elche intentó comprar esos terrenos, le hizo una oferta y, y cuando les dijeron que valía 20 millones de, de euros cuando el Elche eh, lo vendió por uno y medio, pues poco menos que se Qué rieron. Qué barbaridad. Entonces eh, ha pedido ayuda al ayuntamiento y bueno, digamos que entre las dos partes están ahí intentando que por lo menos eso tire para adelante porque tienen ya desde hace un año el permiso de, para construir y la verdad es que, por ejemplo, las, las zonas, los restaurantes que hay justo enfrente y tal, pues lo están pasando mal. Claro, porque es, tienen es, ahí, es, no es la mejor imagen. Además. Es la imagen espenosa. En, yo creo que, claro, imagínate cuando... Ese centro comercial esté ya en marcha, abierto, uh -huh. un estadio de primera, una ciudad de primera, pues eh, es otra cosa, pero ahora mismo ahí hay un socavón enorme que deja una polvareda tremenda cada vez que hace viento, que perjudica a todos... Y bueno, vamos a ver si hay solución pronta, porque insisto, depende de una empresa privada que es la que compró los terrenos y la que de momento no tira para adelante el proyecto. Y por último, de entradas y salidas, pues lo dejamos en stand-by y mañana comentamos algo más. Sí, mal. no ha habido <risa> absolutamente nada, pero sí destacaríamos en las palabras de Joaquín Buitrago, los micrófonos de, de Teleelce y Teleelce en Radio Marca, con nuestro compañero José Antonio González, el tema Peremilla. Para el presidente del Elche, mmm, cree que todo va a arreglarse. Cree que el 4 de julio, Peremilla, si no renueva por tres temporadas, tiene una que cumplir y piensa que se va a presentar. Es optimista. Y que va a hacer. Optimista. Bueno, está en su papel como presidente del Elche. Así que ojalá acierte y el caso Peremilla no llegue más allá del 4 de julio. Pues muchas gracias, Paco. A gracias vosotros. A vos. Hasta luego. Para los calores de este verano, Juan Agullo. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agullo y te hacemos un repaso de ITV gratis para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agullo, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. En Avenida Libertad 60, Elche. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 En Rivera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. Son las 8 y 36 minutos de la mañana. Es tiempo para escuchar ese consejo diario que nos ofrece IWESDELCH. En iWestdels queremos estar cerca de ti Ahora puedes pedir cita para una atención más personalizada y sin esperas Con preferencia a personas mayores Elige el día y la hora en el teléfono gratuito 900 700 749 Y también en iWestdels.com Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza, que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWestelch, cerca de ti. 8 de la mañana, 37 minutos y medio. Lo aconsejamos y lo hacemos. Nos marchamos con autobuses urbanos de Elche, del Grupo Avanza, hasta la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, para que Jesús Niesta nos cuente cómo está el tráfico, alguna calle que haya cortada y algún consejo que tiene por ahí siempre oportuno para darnos. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues mientras que el tráfico de institutos está bastante relajado, el de los colegios de primaria continúa siendo eh, el mismo tráfico. Como es habitual a esta hora, es más denso en los accesos a la ciudad. Dentro del núcleo urbano encontramos mucha retención en el alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante. Tráfico congestionado en Pedro Juan Pertiñán y Puente de la Generalitat, al haber un solo carril en cada sentido. La circulación es densa en Filet de Fora, Juan Carlos I, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken y Federico García Lorca. A medida que nos acercamos a la hora punta de entrada a los colegios se va haciendo más complicada en los puentes, en la avenida de Ramón Pastor, dirección Ayub, avenida Don Bosco, dirección Matola y en general en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, continúa cortada la calle Antonio Antón Asencio. Eh, la calle Arquitecto Verde, en Puertas Coloradas, está cortada durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y por último, recordar respetar los límites de velocidad, los pasos de peatones y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce, ya que puede eh, crear distracciones muy graves. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. 101.4 Tele Radio Marca. Kids, cocinas y bricolaje. Me voy a hacer un curso de kite roller este fin de semana. ¿De qué?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 Bien, pues con esta sintonía ya es momento de que Antonio Bazán nos lea las portadas de los principales diarios nacionales. Supongo que serán las noticias muy variadas, elecciones, eh, el rey si se limitan o no sus privilegios y alguna que otra ley que estará siendo debatida en el Congreso de los Diputados. Por ahí van las cosas. Comenzamos por El País, en portada fotografía de... El, de la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, compartiendo bote, un barquito, navegando por uno de los lagos en Suecia con Stottenberg, el, el secretario general de la Alianza Atlántica. Eh, todo ello en esa reunión que se está produciendo para ver la situación de Finlandia y de Suecia con la OTAN y también las demandas de Turquía para, des, para desbloquear ese ingreso de los dos países europeos. Otro de los titulares que aparece en portada en el país PSOE, Partido Popular y Vox vetan limitar la inviolabilidad del rey. Los letrados del Congreso rechazan la propuesta del PNV por inconstitucional. La derecha y los socialistas se apoyan en informes técnicos para evitar la tramitación. Argel también aparece en la portada del país España. Da tiempo a Argel para que desbloquee las relaciones. El gobierno espera antes de reclamar que intervenga la Unión Europea. Y sobre las elecciones en Andalucía que se acercan, Moreno se escabulle de los ataques de sus rivales en el último debate. Portada de ABC. Fotografía ocupando prácticamente toda la portada del presidente del gobierno, Sánchez. Y sobre las elecciones de Andalucía, con esta foto, el PSOE espera que Sánchez asuma el baño de realidad. El mundo. Fotografía de Macarena Olana, Olona, perdón, de Vox, de Juan Espadas PSOE y de Juan Mamoreno Partido Popular anoche, ...en el debate de Canal Sur... ...Moreno resiste el acoso de Vox... ...y se abre a todos los partidos... ...Olona asegura que si el candidato del Partido Popular... ...necesita un escaño de su formación... ...pues va a exigir entrar en el Gobierno... ...y descarta la abstención... ...además también en titulares aparece una noticia... Ayan en casa del ex tesorero del PSOE de Valencia... Una libreta con las adjudicaciones municipales. Seguro que seguiremos viendo y leyendo más noticias sobre el caso. Feijó ofrece a Sánchez un pacto judicial si no rompe el Constitucional. El líder del Partido Popular ofrecerá al presidente del Gobierno un pacto para renovar los órganos judiciales, siempre y cuando el Ejecutivo no actualice unilateralmente el Tribunal Constitucional. Y, por último, nos marchamos a La Razón. En ella fotografía a todo color de los seis candidatos a las elecciones del domingo antes del debate electoral que tuvo lugar anoche en Canal Sur. Sánchez se baja de la campaña para proteger su imagen ante el 19J. Más eh, fotografías. El Papa recibiendo a Bolaños, el cual anticipa que el Papa, en Roma, sus retoques a los acuerdos Iglesia y Estado. Oficializa en su visita al Vaticano la hoja de ruta con los obispos. Y otra de las noticias que aparece en Portada de la Razón. Johnson abre una guerra comercial con la Unión Europea en plena crisis de liderazgo. El premier inglés, británico, desafía a Bruselas con la ruptura del protocolo de Irlanda. Por ahí van las cosas, Ros. Pues sí, hemos visto que todos coinciden también en recoger ese debate electoral de cara a las próximas elecciones, que son ya las votaciones este fin de semana en Andalucía. Veremos. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ...que la Basílica necesita una rehabilitación integral... ...lo llevamos escuchando desde hace años... ...cada vez que se producen desprendimientos de sus cornisas... ...y elementos de su fachada... ...por ello desde hace décadas... ...las puertas más deterioradas presentan mallas... ...para evitar que caigan cascotes a la vía pública... ...llevan tanto tiempo que su sustitución... ...se convierte ya en noticia como ocurrió ayer... Con una grúa se cambiaron las redes de protección, las que estaban rotas, y además se colocaron nuevos testigos para medir las grietas que sigue sufriendo el templo. Sisto Marco, como miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Director de la Basílica de Santa María, ¿qué es lo que se ha estado haciendo durante el día de ayer? Bueno, esto es un trabajo que estaba pendiente desde prácticamente el 8 de El 8 de enero del, del 2020, cuando, cuando cayó la cornisa en lo que es la puerta del resucitado, ¿no?, ahí enfrente del Colegio de Abogados. Entonces estuvimos allí viendo lo que había sucedido y tal. Y, bueno, lo que hemos hecho prácticamente es pues, unas redes que están protegiendo la caída de cualquier trocito de piedra o cualquier trozo de piedra, pues estas redes que estaban, que estaban quemadas, pues vamos a cambiar, dos de ellas, las que en peores condiciones están, y restituir los testigos que, que de alguna forma indican si hay movimiento de la sillería de la basílica. O sea, ha sido básicamente eso, no ha sido más, no ha sido más, más trascendente. Y desde 2020 a 2022, ¿cómo estáis viendo el deterioro de la piedra? Bueno, el deterioro es progresivo. Lleva, una, lleva, lleva, un proceso constante, lleva un proceso constante y progresivo. Y bueno, pues lo que hay que hacer es, eh, ahora con el plan director en marcha, pues intentar atajar todo eso ya de una vez, a ver si conseguimos ponerle freno y podemos, vamos, gozar de algún siglo más de todo este templo. ¿Cómo? ¿Cómo se va a poner freno? ¿Cuáles son los plazos con este plan director que contempla? Bueno, el plan director contempla la totalidad de la revisión del templo, es decir, establece, establece las actuaciones tanto en...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 Entonces, bueno, pues eh, eso es lo que se ha hecho. Se ha pedido una subvención a la Diputación, la Diputación lo ha subvencionado, se ha seleccionado un equipo de arquitectos y el equipo de arquitectos pues, ha hecho un estudio completo del templo y ha establecido... Un unas pautas a seguir ¿no? entonces en función de la disponibilidad que se vaya consiguiendo pues iremos más deprisa o iremos más despacio ¿Cuál es eh, con el estudio hecho tenéis las prioridades la hoja de ruta cuál es la principal prioridad ¿Qué parte de la basílica es la que urgentemente hay que reparar indiscutiblemente la estabilización es decir asegurarnos de que no de que vamos de que esté estable, de que no se mueva, eso es fundamental. Luego se iría consolidando la sidería y, y bueno y así sucesivamente goteras, caídas de agua, todas esas historias, en fin, lo normal, lo normal en estos casos. Lo importante es que se puede decir que ya ha comenzado, han comenzado los trabajos a la espera de que llegue el dinero. No, no, no se ha comenzado nada el plan director establece las directrices y esas directrices no se han acometido, lo único que se ha hecho ha sido fundamentalmente pues esas redes que de alguna forma iban a proteger la posible caída, pues no tienen garantía dado el tiempo que tienen y el sol que las puede haber deteriorado, pues no tienen garantía de poder seguir haciendo su función y vamos a poner las nuevas, es decir que eh, de momento no se ha iniciado nada, ¿eh? estamos eh, vamos, eh, tenemos que presentar el plan director, se nos tiene que aprobar y tal, pero vamos, de momento no, no hay nada nada en marcha y cuáles son las zonas donde están, donde se van a cambiar esas redes que protegen de al peatón de que no les caiga los cascotes. Y sí, me lo han comentado, lo hemos comentado Paco y yo esta mañana y la empresa que lo va a hacer, una es la de la capilla de la que está en la en la puerta del museo Esa uh -huh. es una de las más antiguas. Y creo que la otra, la otra es la de la puerta del órgano. ¿eh? Esas son las dos más, más antiguas que vamos a, a sustituir. Y luego los testigos, pues van a ser los ocho testigos que tenemos localizados, pues los vamos a, los vamos a cambiar. Y la información de los testigos anteriores es que eh, se está moviendo en la sillería. Se han, se han quebrado, se han quebrado, están ahí desde el año, desde, después del 40 y de la reparación del 42, 41-42, y bueno, pues eh, ahora estas estructuras, pues algunos de ellos se han, se han roto y los vamos a cambiar. ¿Y esto qué indica? Pues indica que, que bueno, que no está, las piedras no están quietas. <risa> el, el edificio no está quieto pero vamos eso es muy muy significante porque estamos hablando de fisuras vamos no llegan al milímetro no llegan al milímetro Vamos, están visibles las puede ver cualquiera no están cambiadas todavía pues muchas pues muchas sí. se manifiesta con las con las propias fisuras que que tiene la sillería no uh -huh. es decir que en que, fin, que, que es imprescindible meterla en la UCI. Sí. Es imprescindible que, meter Santa María en la UCI. No hay que ser alarmistas, pero ¿les preocupa el estado de, de la Basílica? No, no es preocupante. En absoluto, vamos, entendemos que no. Lo que no se puede tampoco es ir dejándolo. Y, sí. y más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 Y ha habido que llamar al cuerpo de bomberos para que de alguna forma se asegurase de que no quedaba ninguna pendiente de caer y provocase la caída de, de lo que pudiesen observar, que no estaban en condiciones. Y, Entonces, claro, pues, claro la, la mascleta le afecta muy directamente. ¿Y qué, pasa, eh, ¿Y qué pasa si esto, si la mascleta le afecta, qué pasa con los fuegos artificiales de la ni del Alba? ¿La palmera se seguirá lanzando desde el campanario? Eh, no tiene nada que ver es que son eh, los efectos físicos de uno y de otro son muy diferentes hasta incluso en la propia representación se tiran cohetes y los cohetes se tiran hacia arriba no y entre onda no afecta además con unos niveles con unos niveles sonoros muy inferiores los cohetes que se tiran en la en la representación pueden alcanzar los 116 decibelios la mascleta puede alcanzar los 122 Y estamos hablando de niveles energéticos muy muy distintos, muy distintos muy distintos. ¿Eh? Es decir, además la fachada, la fachada del templo está justo frente a la justo frente a la masqueta, o sea que, que le llega le llega de de, de lleno a la, a la a lo que es la fachada, ¿no? Eso digamos está ahí y luego la palmera que se tira desde Desde el campanario, pues, vamos, el efecto. Además, son cohetes, son cohetes de, que no son de trueno, son cohetes de, son cohetes de vengada, ¿no? Y que, y que, bueno, la salida, el impulso del cohete no tiene prácticamente, digamos, vamos a, además, además en su día ya Antonio Serrano, pensando en esto, se reforzó la la parte del campanario pensando en esto, es decir, que no, no, no, no. La, la palmera, la de San Ramón también, la de la avenida también sin ningún problema, la cohetería que se tira en, la, en las representaciones tampoco, es decir, es que es muy, es muy distinto, es muy distinto, los efectos, de, los efectos que producen unos o producen otros es muy diferente, muy diferente. Pues ¿sí? muy, muchísimas gracias Histo, por explicarnos pues, cómo muchas, se encuentra el estado de la muchas, Basílica. Muchas de nada. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Cuatro minutos y medio para llegar a las nueve de la mañana. Hoy es 14 de junio de 2022. Pues en un 14 de junio de 1973 nacía Roberto Fidel Ernesto Soroquín Esparza. Coti... ¿Para qué vamos a hablar tanto, no? Sí, Coti. Pues eh, cumple Nada ya... Nada fue un error. Nada fue un error. 49 años, cumple, a punto de alcanzar los 50. Cantante y compositor argentino. Se dio a conocer España precisamente con Nada fue un error y Antes que ver el sol. Coti empezó a grabar su primer álbum en 2001. En 2003 fue escogido como telonero del único concierto de Shakira en España de su gira tour de La Mangosta. El argentino calentó los minutos previos al recital de la colombiana y a partir de ahí pues, fueron éxitos. Además eh, grabó después un álbum en directo con co colaboración de Ismael Serrano, José Micardona, con eh, Julieta Venegas, Paulina Rubio. Uh -huh. Después escucharemos. Ese nada fue un error cantado Ay, junto sí. a ellas. Me encanta. Sí, bueno, es, eh, cotita. Eh, es hay lo muchas que tú es, canciones. Efectivamente, ya ha compuesto para los grandes y se ha dado a conocer también por en redes sociales las ha calentado. ...por esa disputa de Diego Torres... ...que no parecía que estaba diciendo... ...que su color esperanza... ...la compuso Coti... ...bueno pues sí, así es... ...y además eh, como la compuso él... ...pues eh, ha cedido sus derechos... ...y cedió sus derechos de la canción... ...a la Asociación Española contra el Cáncer... Eh, ...dispara fuerte... ...porque tiene cuatro hijos... ...pero de dos en dos... ...dos pares de mellizos... ...Maya e Iván que nacieron en el 95... ...y Leyde e Dylan que nacieron en 2004... Pero nada fue un error, absolutamente nada. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú. Y Lo dejaste pasar no quiero que me perdones y no me pidas perdón no me niegues que me buscaste nada nada Sé yeah, quando viniste y tu y tu no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Pues son las nueve en punto de la mañana. Hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta. Por delante tenemos una entrevista con Rita Maestre y también eh, la tertulia política con la portavoz de Compromís y de Ciudadanos. Es martes 14 de junio y el calor sigue siendo noticia. En toda la comunidad valenciana estamos en alerta por riesgo extremo de incendio. También tenemos, atención, El índice de radiación ultravioleta disparado. Hay que protegerse del sol. El pasado año, en el Hospital General de Elche, se diagnosticaron 52 nuevos casos de cáncer de piel. Ayer fue el Día Mundial de Prevención del Melanoma. Y desde el Departamento de Salud se realizaron diversas actividades para concienciar a la población de que hay que cuidar esta salud y de que no debemos exponernos al sol durante las horas centrales del día. También les estamos contando desde las 7 de la mañana que la gestión del patrimonio cultural sigue siendo un punto caliente para el equipo de gobierno. El viejo convento de la Merced de propiedad municipal ya dispone de 300.000 euros para llevar a cabo un plan de choque con el que evitar el desprendimiento de los elementos más degradados como las cubiertas mientras se espera la llegada de las ayudas públicas para acometer su rehabilitación integral y ayer vimos cómo una grúa cambiaba las redes que sujetan desde hace décadas los elementos más degradados de la fachada de la basílica de santa maría que sigue esperando a pesar de los desprendimientos y el deterioro de su piedra una remodelación integral para garantizar su conservación durante más siglos acabamos de escuchar a sisto marco miembro de la comisión de seguimiento del plan director mmm, Pues explicar eh, la hoja de ruta y todas las actuaciones que se han priorizado para acometer esa rehabilitación de la Basílica de Santa María, que sigue esperando pues, que llegue el dinero. Y también en nuestro relato informativo les hemos contado que un grupo de taxistas reclama al ayuntamiento que se concedan más licencias porque hacen falta para cubrir la demanda de los pasajeros que llegan al aeropuerto de Elche Nos lo cuenta...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 Pues la Edil de Movilidad Esther 10 considera que de momento se debe estudiar si las colas de pasajeros son puntuales o es un problema estructural para decidir si conceder más licencias en el Chim. Y cambiamos de asunto. Nos vamos ahora a la olla. Nuestra compañera de Perona nos cuenta qué actuaciones son las que están llevando a cabo en esa pedanía por parte de la empresa mixta iWestelch.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 en el ramal número 6, también en La olla. Gracias, Yanire. Y vamos a escuchar ahora la crónica de Marga García, quien nos cuenta la denuncia que ha realizado Marga los en Axio por haber permitido la Consellería y el Ayuntamiento una prueba deportiva en terrenos sensibles del pantano del Che.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 Y el Ayuntamiento dedicó ayer un jardín al músico Ildefonso Cañizares, fallecido hace cinco años. El alcalde inauguró ayer por la tarde este espacio público situado en la zona de expansión de Altavix, junto al Kelme, dedicado al mestre Ildefonso Cañizares, un referente musical del último medio siglo en Elche. Fue músico y compositor muy ligado a las tradiciones ilicitanas. Dirigió la coral ilicitana, fundó el Grupo de Habaneres de San Agatángelo. Durante más de 40 años fue organista de Santa María y en el Misterio estuvo al frente de la Escolanía y ocupó el cargo de maestro de capella suplente. Su sobrina, una de sus sobrinas, Rosa Asencio, aseguró durante su discurso, su discurso de ayer que para Ildefonso ser organista de Santa María le permitió estar mucho más cerca de la Mare de Dios. Más directo con la Mare de Dios y él, que se consideraba un organista de parroquia, cuando lo veías tocar el órgano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 De ahí que un grupo de cantores de la capella acudiese al acto de homenaje para interpretar lo que están escuchando, el Gloria, en el Jardín de Cañizares, situado junto a la calle de su padre, el pintor. Y hoy se dedicará a otro espacio urbano, otro jardín, a un ilicitano destacado en el mundo del derecho valenciano. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Carmelo Lozano, fue el caballero electo del Misteri en el 92 y falleció en 2020 por COVID, a los 64 años de edad. Y hoy compromiso organizado es para esta tarde un acto en la Plaza del Raval Con el fin de explicar el modelo de las políticas progresistas Bajo el título Ciudades con Vida Con motivo de hacer balance de estos tres años de gobierno Un acto en el que han invitado a dirigentes políticos Como Rita Maestre, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid Nos la presenta nuestro compañero Salvador Campello En la siguiente entrevista, buenos días Buenos sí, días, exactamente, pues nos encontramos con Rita Maestre, saben que es política, politóloga, activista y feminista, es la portavoz actualmente del Grupo Municipal de Más Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, hoy va a estar aquí en Elche para participar en ese acto organizado por Comprimis Perelts, pero por los tres años de gobierno municipal, y para explicar el modelo de gestión de las formaciones políticas progresistas en ese acto que se llama Ciudades con Vida. Rita Maestre, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, con este título, Ciudades con Vida, eh, se va a hablar en esa mesa redonda con diferentes eh, personalidades. Estará también la alcaldesa de Potríguez, Esther Díez, quien es de aquí del Grupo de Compromís Perels, y Félix Sánchez y la consellera Mireya Moya, de esa transformación que están siguiendo las, las ciudades. Porque cuando hablamos de cambio climático y de crisis eh, climática, no solamente hacemos referencia a la industria, también en las ciudades se puede hacer algo. Bueno, desde luego no solo algo, se tiene que hacer mucho, ¿no? La mayor parte de la población humana sobre el planeta Tierra vive ya en ciudades que son enormes canalizadoras de recursos, de talento, de interés y de población. Así que desde luego tienen que ser una parte importantísima de ese cambio porque además son también un lugar donde los problemas son más grandes, ¿no? Fíjate, en Madrid, en la ciudad de Madrid, cada año mueren más de 2.900 personas por muertes vinculadas a la contaminación. Es decir, que no es un problema teórico, no es una cuestión así ideológica, es una cuestión del cambio climático, la contaminación, la transformación de las ciudades, es una cuestión del presente y tiene además muchas urgencias. Y si es una cuestión tan transversal, ¿por qué a veces está tan politizado que parece que, que pertenezca a una corriente como en este caso la, la progresista o de izquierdas? Bueno, yo creo que sí hay Partidos políticos, especialmente que niegan la evidencia y nievan el, el cambio real, el problema real, perdón, del, del cambio climático. No hay quien directamente lo pone en cuestión y el problema de eso es que pone en riesgo muchas vidas, ¿no? Porque cuando hablamos de salud, pues la salud no te pregunta la contaminación, no te pregunta qué has votado o si no has votado, sino que directamente entra en tus pulmones. Yo creo que cuestiones de futuro, de medio plazo como estas tendrían que ser mucho más transversales tendría que poder hablarse, por ejemplo con tranquilidad de un pacto por el aire limpio, de un pacto por la transformación energética de un pacto Por estas cuestiones que nos afectan a todos y que además dejan endeudadas a las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Porque nuestras decisiones de ahora o no decisiones de ahora las van a pagar sobre todo nuestros hijos y nuestras hijas. Eso nos debería llevar, en mi opinión, a ser ambiciosos en las propuestas y generosos y con capacidad de negociación, no, pero hay algunos que se niegan, por no ir muy lejos, el alcalde de Chiripa, pero alcalde de mi ciudad, se presentó a las elecciones diciendo que iba a acabar con Madrid Central, que era una zona de bajas emisiones que estaba reduciendo la contaminación en la ciudad de Madrid. no. Bueno, eso es una posición política muy irresponsable, pero que tiene algunos partidos. ¿Cómo se traduce esa lucha, esos planes que, que ha puesto sobre la mesa de, del tráfico, de la calidad del aire? ¿Cómo se traduce eso a, a lo que el ciudadano percibe? Bueno, lo que el ciudadano tiene que percibir, yo creo, es que las administraciones trabajan dando alternativas. Por ejemplo, una cuestión fundamental para las ciudades sanas y sostenibles del presente y del futuro es el transporte público. En una ciudad como Madrid, tú no le puedes decir a la gente que se baje del coche sin estar trabajando, ...para ampliar el metro, para hacer que las, los trenes vayan más rápido... ...o para poner de marcha más líneas de autobús. Eh, no puedes pedirle a una gente que abandone un método de transporte... sin ofrecerle una alternativa, ¿no? Eh, mientras tanto, en Madrid se ha reducido un 10% las líneas del autobús... ...y un 10% la frecuencia del metro... ...diciendo claramente qué es lo que tienen en, en la cabeza... ¿no? ...los actuales gobiernos de Madrid, en la ciudad y en la comunidad. Hay que hacer lo contrario... Hay que reforzar el transporte público, hay que mejorar la movilidad sin amargarle la vida a la gente. Esa debería ser la prioridad de los gobiernos que quieren transformar las ciudades dándole alternativas a las personas que viven en ellas. Y al mismo tiempo, eh, controlar esos accesos, por ejemplo, como el que ha puesto usted el ejemplo de, de Madrid Central. Al fin y al cabo, lo que... Eh, acaba percibiendo el ciudadano de, de a pie, más allá de la bronca política, es una serie de prohibiciones, ¿no? Lo que queda es, es eh, me prohíben pasar por cierto sitio. Eh, ¿Hace falta mucha pedagogía para explicar que no se queda solo en prohibiciones? Bueno, Madrid Central pareció tener así contestación política en el momento. Ya digo, Almeida se presentó a las elecciones diciendo que iba a acabar con ello, luego no pudo hacerlo porque los tribunales se lo impidieron, pero era su voluntad. Pero la gente de Madrid lo aceptó con muchísima tranquilidad. De hecho, le dio una victoria bastante clara en las urnas a la alcaldesa que lo había puesto en marcha, ¿no? a Manuela Carmena. Porque la gente entiende que vivir en una ciudad no es... Eh, poder hacer todo lo que uno quiera. Libertad no es poder pasar por encima del otro arrollándole. No existe la libertad de ir en un coche contaminante por delante de la puerta del colegio. Eso no es un derecho que esté reconocido en ninguna Constitución. Lo que sí está reconocido es que tenemos derecho a que se cuide de nuestra salud, a vivir en ambientes limpios, a acceder a la educación, a la sanidad, etc. Esos son los derechos que están garantizados en nuestra Constitución y que los gobernantes tenemos que garantizar también en el día a día, ¿no? Así que, desde luego, no, no son prohibiciones. Muchas veces son lo contrario. Son incentivos, son refuerzos, son mejoras de los servicios públicos, es mejora del transporte público. Esa, creo yo, debería ser la línea de los gobiernos. ¿Y por qué cuesta tanto? Le pongo el ejemplo de aquí, de la ciudad de Elche. No sé si ha tenido uh -huh. oportunidad de conocer el centro de nuestra ciudad, de nuestro municipio, que se ha peatonalizado en los últimos años, precisamente uh -huh. eh, una iniciativa de compromiso per Elche. A día de hoy nadie discute eh, pues lo beneficioso que ha sido esa eh, peatonalización de la calle principal que pasaba por, por el ayuntamiento Sin embargo, esta misma semana hemos visto en una pedanía, que es un casco urbano un poco más alejado de, del centro de la ciudad, que han cerrado al tráfico una calle y que vuelve a haber otra vez esa misma dinámica de confrontación entre vecinos, comerciantes, por eh, el paso de los coches. ¿Si favorece a la economía? ¿Si cerrar el tráfico al final repercute? ¿Por qué vemos que es cíclico pese a que le eh, estamos viendo que es que es bueno en, en un sitio? Bueno, hay algunas cuestiones que generan una pequeña resistencia al principio y que después se convierten en incuestionables la ley del tabaco es la más eh, clara de todas ellas, recordemos aquella campaña sobre que se iban a acabar los bares, en fin, se iba a hundir eh, la posibilidad de elección ahora a ver quién es el guapo que pone una ley que dice que se puede fumar en un bar delante de los niños o en un espacio cerrado, ¿no? Hay avances que generan siempre pequeñas resistencias las petanizaciones son un ejemplo muy curioso de esto, ¿no? En Madrid llevan analizando calles... calle, bueno, ahora se ha parado, pero desde el año 2007 que empezaron las primeras. Si habéis estado en Madrid y si habéis paseado por la calle Preciados, por ejemplo, pues se hace muy raro imaginarse ahora cómo era esa calle, en vez de como el gran paseo que es ahora, como una calle por la que pasaban coches y camiones quedados por tres. ¿Y ha tenido ese efecto sobre la economía? Desde luego que sí, que se lo pregunten a los dueños de los locales que tienen en esa calle, ...¿no? a los propietarios de, de la calle Preciados o a las tiendas de la calle Preciados que tienen en esa calle. Algunos de sus mayores centros de compras, ¿no? De ventas al, al público. Y eso ha pasado en Madrid, en el centro y en todas las personalizaciones que, por ejemplo, se hicieron durante la legislatura pasada y que ahora se ha paralizado ese proceso, pero que volverá, porque todo en la, en la ciudad vuelve, ¿no? Hay pequeñas resistencias, pero la apertura al paso de los viandantes y la apertura de las arterias comerciales es buena sistemáticamente para el comercio y para la hostelería. Y para el tráfico, para los conductores, para los que no pueden aparcar en la puerta de su casa, eh, porque aquí cuando estamos viendo, cada vez que se hacen nuevos carriles bici, en los últimos meses uh -huh. hemos visto la creación, le pongo el ejemplo de Elche obviamente porque él es aquí en Elche la, claro. la charla, eh, se han hecho varios carriles bici, se han penalizado algunas, eh, algunas calles. Y continuamente eh, los medios de comunicación recibimos las quejas de los vecinos que ven cómo eh, se les quita el aparcamiento de, de su casa, eh, de la puerta de, de su casa. Entienden esa política verde de cara al, al futuro, pero preguntan por qué tienen que sufrir ellos al quitarse esa plaza de aparcamiento cuando no pueden pagarse, no pueden permitirse tener un, un parking privado. Bueno, probablemente podrán aparcar un poco más lejos de su casa, como nos pasa a casi todos. Eh, te repito que no existe el derecho a aparcar en la puerta de tu casa. Eso no está en la Constitución ni en ninguna ley. Lo que sí existe es la urgencia de luchar contra, no solo el cambio climático, sino contra la contaminación. Y yo creo que lo que también tiene que existir es la apertura un poco de miras, porque hay algunos que tienen coche y quieren aparcarlo, y hay otros que no tienen coche. Y podrían preguntarse... ¿Por qué el 80% del espacio público de una ciudad, de las calles que vemos en nuestra ciudad, el 80% está ocupado por los coches? ¿Coches que se mueven o coches que están parados? Alguien, por ejemplo, mi abuela, podría preguntarse ¿por qué, si yo no tengo coche ni uso el coche, tengo yo que tener la ciudad ocupada en un 80% por un medio de transporte que yo no he usado jamás? Y sería una pregunta legítima, ¿no? Porque la ciudad está hecha, creo que es la respuesta, de muchos intereses y de muchas necesidades. Y quien gobierna tiene que tener en cuenta intentar hacer un equilibrio entre todos. Desde luego no puede eliminar los coches, pero tampoco pueden ser los coches el único eh, instrumento o herramienta de comunicación y de movilidad que tenga prioridad. Y eso Es una ciudad un poco antigua, en mi opinión. Ahí en la ciudad moderna se conviven formas distintas de moverse y de estar. Desde luego que sí. No solamente se va a hablar de peatonalización o de tráfico o del cierre de, de algunas calles de carriles bici, también se va a poner en la mesa otros aspectos, en este caso de esas políticas progresistas. ¿Podría adelantarnos algo de lo que esta tarde va a hablar en esa plaza pública del Raval? Bueno, pues vamos a hablar efectivamente de cambio climático, de transporte sostenible, de transporte público, pero también querría hablar yo de los servicios públicos que también tienen que ofrecer los ayuntamientos, ¿no? Y de cómo un gobierno puede dedicarse, por ejemplo, a ampliar plazas de las escuelas infantiles. No sé cómo estarán los precios en el C, pero en Madrid. Una escuela privada infantil cuesta 400 o 500 euros al mes. El 90% de las familias que piden eh, una plaza pública de una escuela municipal se quedan sin plaza. Eso es un problema para las familias y para la ciudad. Y un Gobierno progresista que cree en las familias, en mi opinión, tiene que centrarse, además, en el, las cuestiones de la transformación urbana, en los servicios públicos que usa la gente de su ciudad, en las escuelas infantiles, en los centros de salud, donde en Madrid estamos en una crisis completa con una falta de médicos y de pediatras terrible, en las bibliotecas, en las plazas y las residencias, en esos servicios públicos, en definitiva, que son fundamentales para la vida y que hay que intentar mejorar y ampliar, desde luego nunca recortar y desde luego tampoco nunca privatizar, que ya hemos visto cómo queda la cosa. Pues nada, desde aquí solamente nos queda invitar a toda la gente que nos está escuchando esta mañana que se acerque a ese acto esta tarde en la Plaza Mayor del Raval, donde decimos estará eh, Rita Maestre, estará también la alcaldesa de Potres, Esther Diez y Felipe Sánchez, así como Mireya Moya, para hablar en de ese, de ese acto que se llama Ciudades con Vida. Rita Maestre, gracias por atender la llamada de Eteleltz. Muchísimas gracias a vosotras. Y nada, nos vemos esta tarde. Esta tarde nos vemos.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 Joana, Oscar, Login, Javi, Sam... Cumplimos 25 años y en la Universidad Miguel Hernández de Elche hemos formado a más de 280.000 personas para conseguir sus sueños. ¡Ahora tú también puedes! Somos una universidad pública con cuatro campus y más de 75 grados y másteres oficiales. Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda?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 Bien, pues pasan 23 minutos de las 9 de la mañana y vamos a dedicar el tiempo que nos queda en el programa La Glorieta a la tertulia política de hoy. Tenemos con nosotros a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días. Representando también al equipo de gobierno y desde la oposición, como representante de la oposición, hoy le ha tocado el turno a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días. Bien, pues hoy nos ha dejado un titular a uno, uno de los que acabamos de entrevistar a las 9 menos cuarto, el eh, Sisto Marco, ingeniero y miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Director para la Rehabilitación Integral de Santa, de Santa María. Nos ha dicho que de momento no les preocupa el estado de conservación del monumento de este templo, pero sí ha señalado que es necesario introducir a Santa María en la UCI. Ayer eh, pudimos comprobar que se han tardado dos años en cambiar las redes más deterioradas de las que hay puestas en varias de las puertas para evitar la caída de cascotes a la vía pública y también los testigos. Esther 10. Es las cosas van demasiado despacio en eh, cuestión de gestión del patrimonio. Todo es lo mismo. No hay dinero para rehabilitar los pocos monumentos que tenemos en esta ciudad. Bueno, Hablando del caso particular de Santa María, en estos momentos lo que está elaborando es ese plan director para después llevar a cabo las actuaciones pertinentes. De hecho, el ayuntamiento ya ha dado la licencia de obras para las actuaciones más urgentes Y bueno, la Iglesia ha decidido que es mejor hacerlo a partir de 2023, también para no interferir en ¿no? las representaciones del misterio Yo creo que con buen criterio, si no es que estamos hablando de, de algo que compromete ¿no? la seguridad del entorno. Eh, yo, desde luego, y en este caso, como patrona del misterio, no lo que espero es que todas las administraciones se impliquen, desde luego después en sufragar esa rehabilitación de, del templo. Eh, y bueno, eh, ya se han iniciado esos trabajos lo que digo es que eh, ahora continúan y son los expertos quienes están definiendo por dónde se tiene que empezar a actuar y eh, dónde hay que centrar esos esfuerzos para iniciar la rehabilitación, que si bien, como comentaba el compañero Sixto Marco, eh, no compromete la seguridad en estos momentos, sí que desde luego necesita de una actuación urgente. Eva, ¿vosotros cómo miráis la gestión del patrimonio cultural? Bueno, eh, en primer lugar, respecto a Santa María, coincido plenamente con Esther, es verdad que, y con Sixto, está en una situación, como dices, de, de gravedad. Si bien es cierto que, que, bueno, que no hay que realizar actuaciones urgentes ya porque vaya a caer, sí que es verdad que hay, que hay que tratar esos problemas que tiene, porque vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Ya el año pasado, por estas fechas, creo que hubo una reunión con la Diputación para, uh -huh. por el tema de sufragar el plan director que está en marcha. Y bueno, eh, habrá, que, habrá que dar solución a los problemas que se van generando. Es un edificio muy antiguo, eh, la Basílica, y, y bueno, pues debido a determinadas circunstancias, eh, la situación cada vez es peor y entonces habrá que valorar eh, ese plan director y luego los técnicos que determinen cuándo es el mejor momento de actuar. Sí que es cierto que ahora, de cara a las uh -huh. interpretaciones del misterio es mala fecha, pero bueno el patrimonio cultural en el sabemos cómo está, veíamos el tema, vemos cómo está el tema de las clarisas, eh, vemos cómo eh, como tenemos Santa María, etc. Entonces, bueno, pues habrá que tomar decisiones por parte del equipo de gobierno. Uh -huh. En esa misma entrevista, de cara a las fiestas de agosto, se le ha preguntado a Sisto Marco qué hay de las mascletas y él mismo ha dicho que queda demostrado que tienen un impacto directo en la fachada de Santa María y ha habido incidentes en las dos últimas mascletas en, en este edificio monumental. Esther, ¿está claro? que hay que cambiar las eh, mascretas de ubicación. ¿Lo tienen ustedes ya previsto para estas fiestas? Sí, efectivamente, de hecho la previsión es eh, establecer un lugar alternativo en el que poder ubicar las mascretas para que no tenga afección ni sobre el Museo Arqueológico que está en el subsuelo de Traspalacio ni eh, tampoco pues, sobre el entorno de Santa María. Eh, hay distintas posibilidades encima de la mesa. Eh, bueno, Hay una que parece especialmente viable y estamos haciendo las gestiones para ver. ...si pudieran acogerse en ese punto y desde luego garantizar que en un entorno del centro se pueda disfrutar de esas mascletas con ese impacto positivo que también que tiene sobre el ocio y la restauración de la zona que conecta también con la oferta de las diferentes entidades festeras pero que sin que eso comprometa desde luego al patrimonio que tenemos en el centro de la ciudad así que eh, en ese escenario en el que estamos trabajando desde el gobierno municipal va a ser un lugar alternativo al actual pero en el entorno del centro para que no genere tampoco ningún perjuicio sobre la actividad ...económica y festiva. O sea, no se llevan las mascletas de, fuera del centro de la ciudad. No, eh. no es la intención. La intención es buscar la alternativa quién, dentro de la ciudad. ¿Y quién lo decide? ¿Ustedes, el equipo de gobierno, van a dar participa participación a la oposición? Bueno, es que aquí en realidad lo que tenemos que acogernos... ...es al criterio técnico, sobre sí. todo. ¿eh? ¿No? Y, y, y ver al final qué requisitos reúne un lugar que esté en el centro... ...que esa mascleta no tenga una afección... ...ni sobre un bien eh, cultural, ni sobre un bien natural... Eh, que no haya afección sobre la parte del de subsuelo en general y, por tanto, estamos condicionados a eso. Yo quiero pensar que la oposición, eh, en el momento en que se establezca un lugar que reúna todos esos requisitos, va, va a estar de acuerdo. Uno de esos requisitos, eh, es, sin duda alguna, será el recinto que se acota para el lanzamiento de carretillas. ¿Es una de las opciones que están ustedes barajando? Eh, bueno, la idea es hacerlo en un entorno más céntrico que eh, el el Lord del Monjo no, que es bueno la parte del aparcamiento donde se ubican estas carretillas, así que la alternativa mmm, principal desde luego no es esa. Ya, o sea, el paseo de la estación. Bueno, un, ent un entorno ya por el centro, un entorno por el centro, pero vamos, por no una vez esté confirmado, pues podemos. Ya lo veremos, pero participar no participaremos, lo sabremos cuando esté ya la decisión tomada. Hombre, yo creo que, que bueno, que igual que en algunas otras ocasiones y en algunas otras decisiones nos podían dar traslado y, y, y antes de anunciarlo en prensa comunicárnoslo a la oposición, que yo creo que por lo menos desde Ciudadanos, mientras que sea beneficioso para, pues, para todo el centro histórico y para Santa María y para todo el entorno, no pondríamos ninguna pega, o sea que tampoco pasaría nada sí. si, si contasen con nosotros para tomar esta decisión Pues Esther, hay dos importantes novedades en estas fiestas de agosto mascletas fuera de Traspalacio pero en el centro y el pregón no será el 7 de agosto, ayer mismo eh, lo adelantaba el presidente de Moros y Cristianos. Bueno, esta es una cuestión que se está trabajando con las entidades festeras del municipio eh, y por tanto es pronto todavía ¿no? para fijar una fecha y, y establecer si, si va a haber ese avance. Sí que lo que buscamos es pues, cubrir todas las necesidades que tienen las dife los diferentes entes festeros del municipio. Eh, bueno, Mientras sea una contribución en positivo para el festes de Elz, pues eh, desde luego haremos lo posible para ponerlo en marcha, pero sí que hay que coordinar las diferentes actividades que los entes tienen programados antes del día 7, uh -huh. ya desde hace tiempo, y, y por tanto pues se trata de buscar ese equilibrio. ¿Ustedes están de acuerdo, compromiso, en adelantar el pregón? Mientras los entes festeros eh, estén a favor de la medida, por supuesto. Bien, pues dejamos Santa María, dejamos las fiestas de agosto y nos vamos a esa visita que realizó la pasada semana el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, para eh, volver a anunciar que quiere comprar o el antiguo casino o el antiguo Capitolio. Pero lo que sorprendió fue la rueda de prensa que dio el día siguiente el alcalde, eh, que dijo que sí, que valoraba positivamente esa decisión de Carlos Mazón, pero eh, le pidió que... ...si tiene que comprar uno de los dos edificios... ...que sea el de La Glorieta. ¿Usted está de acuerdo con las declaraciones de su alcalde? Bueno, a mí me parece positivo... ...que la Diputación pueda hacer esta compra... ...teniendo en cuenta sobre todo... ...esa deuda que tiene la Administración Provincial... ...con nuestro municipio históricamente... ¿no? ...que hemos recibido muchas menos inversiones... ...que por ejemplo el municipio de Alicante. Me parece bien que se vuelva a dar uso... ...a uno de estos dos edificios. Yo creo que bueno, cualquiera de los dos... Eh, contribuiría a revitalizar la, la economía y la vida social y cultural del centro. Pero lo que dijimos desde Compromís es que no nos valen solo las palabras, necesitamos hechos, porque la realidad en cuanto a la Diputación de Alicante, es que esas grandes actuaciones que ha anunciado no se han materializado. Hablo, por ejemplo, del auditorio, que si bien hemos llegado a un acuerdo Ayuntamiento-Diputación y hemos desbloqueado esa ubicación, la realidad es que venimos hablando de esta infraestructura desde el año 2018 aproximadamente y a día de hoy la Diputación de Alicante ni siquiera ha hecho la modificación presupuestaria para iniciar ese proyecto que obviamente tiene que estar para poder empezar unas obras y que ese auditorio sea una realidad. Por Por lo tanto, lo que no nos vale es que venga aquí simplemente el señor Mazón a agrandar la lista de promesas que hace este municipio cada vez que se acerca por aquí. Lo que queremos son hechos y sí eh, indica que va a hacer esa compra, que así sea, pero además recordamos una cuestión desde compromiso. Lo que reclamamos es que el, el resto de administraciones también se impliquen en dotar al barrio de Carrús de una infraestructura de ciudad, que puede ser ese segundo teatro, un teatro con mayores dimensiones que el actual Gran Teatro, que acoja espectáculos de referencia y que dinamice todo el entorno eh, de la Avenida de Novela, porque sería en este solar de Highton donde proponemos que se ubique. Y ahí es donde esperamos también a la Diputación de Alicante, porque eso para nosotros es una prioridad. Sin el dinero de la Diputación de Alicante no habrá segundo Gran Teatro en Carrus, en Highton, Este Gobierno Municipal hará por encontrar los recursos en el resto de administraciones, también desde luego poner la parte que a nosotros nos corresponde, pero necesitamos la implicación, yo creo que nos merecemos los ilicitanos y ilicitanas, que el resto de administraciones se vuelquen también con esta ciudad. Y no me ha respondido, Compromise, ¿qué edificio es el que prefiere? Lo, lo que, ¿El Capitolio lo, o la lo, Glorieta? Lo que Usted es... ha dicho Carrus, ¿no? Sí, bueno, lo que he explicado <risa> es que cualquiera de las, de, de las compras, de cualquiera de los dos edificios eh, nos parece positiva, porque bueno, son edificios que están a pocos metros, es verdad, que el Aula de la Campos tiene ese valor simbólico, ¿no? también ubicado en, en plena Glorieta, eh, pero bueno, en todo caso, las dos opciones son un, un, una buena noticia. Eva, ¿qué le parece? Bueno, me parece... La visita de Carlos, el anuncio ¿Dime? y la rueda de prensa de Carlos González y las declaraciones de Esther hoy. Me parece perfecto que la Diputación decida realizar más inversiones que la inversión que ha anunciado y que está ya en, en marcha eh, relativa al, centro de, al nuevo centro de congresos. Me parece que, que, bueno, Elche es verdad, como decía Esther, que es una ciudad en la que en los últimos años se había invertido poco por parte de la Diputación, que esta, esta última legislatura sí que se están eh, realizando inversiones a nivel de pedanías, a nivel de centro social. Se está, se está participando con algunos proyectos que tiene la Diputación y bueno, este anuncio es un anuncio muy importante para Elche El tema de la rueda de prensa que dio el alcalde al día siguiente pues me sorprende mucho porque yo creo que al final... Cualquiera de las dos ubicaciones es, es, es buena, además están a poquísimos metros la una de la otra, o sea que no se puede decir que es que el, el aula de la camisa, la Glorieta y el otro no, porque prácticamente están al lado, y bueno yo creo que al final los que tienen que tomar la decisión y tienen que valorar cuál es el mejor edificio son los técnicos y la Diputación tendrá que valorar qué edificio le interesa más adquirir o no, eh, independientemente alcalde, de que la, al, al alcalde le guste uno más que otro, el que va a hacer la inversión es la Diputación, con lo cual eh, será la que tendrá que decidir eh, cuál de los dos edificios se adapta a las, a las características de lo que ellos quieren, entiendo yo. Y también hemos tenido la visita de la consellera, la ilicitana Mireia Moya, y el gerente de la entidad pública de saneamiento de las aguas residuales, Juan Ángel Conca, ...para presentar en el centro de congresos, pues esa, ese gran proyecto... ...que es la construcción de la, pura, de la nueva depuradora de Álgoros... ...un proyecto necesario, urgente, sobre todo para poner fin... ...a las molestias que, que sufren los vecinos del entorno... ...por los malos olores de unas instalaciones... ...que están absolutamente obsoletas. Antes de preguntarle a Esther Diez. Eh, Pues Eva Crisol, ¿qué opináis vosotros? ¿Habéis tenido ocasión de ver el proyecto, el diseño y cómo se ha integrado y cómo va a ser una estación sostenible? Bueno, yo por motivos familiares no pude asistir a la, a la presentación que se hizo. Eh, sí que es cierto que lo que hemos visto del proyecto, pues si se, si se consolida tal cual se anunció, es un proyecto necesario y creo que será, que será bueno para para todo el entorno, no solo ya, no solo para él, sino para el entorno de la ubicación, porque bueno, pues todos sabemos los problemas que tenemos en estos momentos eh, por la zona del Pla y por todas las pedanías eh, próximas a por la próxima a la la depuradora a porque bueno, es una construcción obsoleta, tiene 40 años y entonces es necesario pues, terminar con esos malos olores y con, esa, y con ese entorno que tiene, que, que, bueno, pues que parece ser que con esta depuradora, lo que, con el nuevo proyecto, lo que se va a hacer es mejorar también no solo ya la planta, sino también todo el entorno. Eh, con lo cual, en un principio, no, no, no todo son cuestiones negativas. Sí, pero que al final era necesario, uh -huh. era algo necesario y algo que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo. La inversión no sé si llegará para son todo lo que se pretende hacer. Más de 50 hacer, Es mucho dinero, entonces, pero claro, es que aquello necesita también un cambio radical. Eh, Esther, hemos escuchado los argumentos y nos preguntamos, ¿estas instalaciones actuales de la depuradora cumplen con toda la normativa, a pesar de estar obsoletas? Bueno, eh, están funcionando con las técnicas Antiguas. Que, claro, que de las que dispone en estos momentos la depuradora eh, Más allá de lo que marca la norma está también el horizonte que queremos alcanzar y eso pasa desde luego por una reutilización total de las aguas, eso pasa por contar con un parque solar que alimente la energía que posibilita la función de la planta, eh, la eliminación de los malos olores por supuestísimo y eso lo garantiza el nuevo proyecto. ...que va a ser efectivamente la inversión más grande... ...que reciba este municipio, eh, seguramente eh, en décadas... Eh, ...por parte de la Generalitat Valenciana... ...va a ser la actuación de más envergadura que se materialice en la ciudad y bueno, el otro día en la presentación agradecíamos a la consellera Mireya Moya el compromiso de haber hecho una realidad una demanda que este municipio tiene desde hace muchos años y, y por tanto además eh, celebro el compromiso con que los trámites sean ágiles, empieza ya esa redacción del proyecto de manera que eh, el próximo año pues pueda llevarse a cabo ya esa licitación de las obras y que puedan ser una realidad a corto plazo. Además, como estabais ...además de eh, la función que tiene como tal la planta... ...de eh, ese impacto positivo en la reutilización del agua... ...en la eliminación de los olores... ...y en el impulso de la energía eh, 100% eh, limpia... ...hay también una parte paisajística y arquitectónica... ...que desde luego la solución que nos presentaron... ...el pasado viernes... ...bueno yo me quedé maravillada claro. la verdad... ...me parece una solución que hace digno de visitar... ¿no? ...una depuradora que parece algo imposible hace unos años que lo va a convertir en la depuradora más moderna de toda la comunidad valenciana, casi del conjunto de España, y, y que va a contribuir también ¿no? a revitalizar todo ese entorno en el que se encuentra ahora, eh, que además eh, pues, va a permitir en, renaturalizar todo el entorno. Y, así que, bueno, ahora lo que le pedimos a, a la consellería es que siga con el mismo impulso que ha determinado hasta ahora el empuje con que han seguido los pasos y que sea una realidad lo antes posible. Sí, no. Evidentemente no se podrá visitar la depuradora, pero esa integración paisajística sí que nos permite recuperar ese paseo por la ladera del río Vinalopó y vamos a hablar de la ladera del río Vinalopó. Eva Crisol, ¿cómo ves eh, la gestión que el equipo de gobierno ha llevado a cabo con los socavones que están apareciendo en la ladera del río Vinalopó, en el entorno del puente del Bimilenario? Porque esos socavones no solo han cerrado un puente para obras de urgencia y se cerrará otra vez para esas obras ya de reparación que vendrán eh, cuando se adjudiquen, sino también un colegio, un monumento Y ah. hasta una plaza o bueno, dos plazas públicas. Bueno, nos hemos encontrado con unos problemas que es verdad que se venían anunciando que... que, que... ...que ya se venían denunciando por parte de vecinos y eh, desde hace un tiempo... Eh, ...yo creo que hemos esperado demasiado... ...sobre todo para, para los problemas que presenta el puente... ...y que recordemos que como bien has dicho no solo se trata del puente... ...es que es toda esa zona la que está teniendo problemas eh, de socavones... ...y bueno yo creo que son peligrosos porque es una zona poblada... ...donde hay edificaciones y hay que, hay que actuar ya... ...sí que es cierto que bueno que se ha hecho una actuación urgente... quizás eh, eh, en el puente solo. En el puente solo. El resto de zonas siguen todavía sin tratarse. Pues bueno, yo creo que en este momento lo que hay que hacer es actuar de manera urgente sobre todas las zonas en las que se están presentando socavones. El tema del colegio pues también habrá que solventarlo y solucionarlo porque no es algo que... que, que que se vaya a paralizar. Yo creo que los problemas que se están presentando con los socavones si no se solventan van a ir a más, porque han ido poco a poco y estamos viendo que cada vez el problema es mayor y habrá que buscar cuál es sobre todo el origen para, para solucionarlo. No, no podemos actuar y luego decidir dónde está el problema. Yo creo que hay que buscar el origen y entonces darle, darle solución. Y, es una, y como he dicho antes, es una zona bastante poblada y que, bueno, pues que se pueden poner en peligro muchas vidas, este, porque al final... La pregunta es, porque, ya, un susto. ¿por qué han tardado ¿Por qué se está tardando tanto bueno porque lo que se está buscando es dar una respuesta integral a los problemas que han surgido en todo este entorno que son problemas estructurales que se arrastran desde hace muchos años que eh, eh, la manera más brusca han sobrevenido ahora ¿no? por esas afecciones en el entorno, por ejemplo es el caso del Pond del Milenari pero lo que estamos haciendo es activar los recursos de manera urgente y así lo vamos a hacer con la modificación presupuestaria para llevar a cabo las obras en el entorno del puente, así lo hemos hecho con el estudio que se está haciendo para reparar, pero reparar de una manera definitiva también eh, los socavones en el entorno del barrio de Porfirio Pascual y como digo, para dar una solución que no sea un parche de hoy para mañana, sino que posibilite una respuesta duradera a unos problemas que tiene un terreno que está en una zona de ladera, en una zona de un río. Así que yo creo que lo que estamos siendo este Gobierno municipal es responsables y a la altura de la dimensión que tiene una problemática como esta. Obviamente, dar una solución estructural comporta más tiempo que un parche, pero desde luego yo creo que es la opción más responsable y la opción mejor para que mañana no volvamos a tener el mismo problema. También hoy en este, en este espacio hemos escuchado a ese grupo de taxistas del aeropuerto de Elche que piden eh, más licencias. Supongo que este problema no, no afecta a todo el colectivo. ¿Quién está pidiendo? ¿Qué taxistas son los que están pidiendo más licencias? Bueno, eh, obviamente en el colectivo del taxi hay personas que tienen licencia y hay personas que están asalariadas eh, conduciendo los taxis de personas que tienen licencia y eh, pues tienen intereses diferentes como es legítimo en cualquier colectivo profesional que exista. Lo que le toca al ayuntamiento es tener una visión integral de, en cuanto al transporte en taxi en la ciudad. ¿Cuál es la realidad eh, respecto a este sector? Bueno, en los últimos meses hemos tenido variaciones tremendas de uso del servicio. Ah, hemos pasado de demandas muy bajas en épocas de mayores restricciones del COVID a demandas muy altas en esta temporada de verano, ¿no? donde se han flexibilizado todas estas restricciones y vuelve a haber esa actividad turística. Por tanto, lo que yo digo como concejala de movilidad es que no podemos tomar una decisión al calor de lo que haya ocurrido durante un mes, por ejemplo, este mes de junio, sino que tenemos que hacer una evaluación completa de cómo se está comportando el sector del taxi y eh, si hay que poner en marcha un proceso para dar nuevas licencias, tendrá que ser después de una reflexión sosegada, después de valorar, eh, tras un, un periodo de, de un año, cómo ha ido evolucionando y también... Eh, Cuál es la perspectiva eh, eh, respecto a la dinamización económica y turística del entorno que nos va a indicar también cuál es el futuro que va a seguir el sector. Lo que eh, desde luego eh, estamos viendo en las últimas semanas es que existe una falta de taxis en la ciudad y... ...en horas muy concretas, en franjas muy determinadas... ...en el aeropuerto, esto ocurre porque hay vuelos... ...que a lo mejor pues, se juntan, incluso sufren algún retraso... ...y tenemos cuatro vuelos desembarcando al mismo tiempo... ...lo que hace que salgan muchos eh, pasajeros en ese momento... ...y que haya colas, que lo que me trasladan... ...es que más allá de algún día muy puntual... Eh, ...son colas que aproximadamente duran unos 10-15 minutos... ¿no? ...desde que la persona sale hasta que pueda acceder a un taxi... ...¿qué estamos haciendo en estos momentos?... ...flexibilizar el calendario para que se puedan atender... ...esas demandas puntuales que surgen en el aeropuerto... ...y por tanto, demos una buena imagen a los turistas y garanticemos que no haya desabastecimiento, pero también en la ciudad queremos garantizar que existe ese servicio de taxis y por tanto estamos llevando a cabo una inspección extra para que... Eh, A aquellos taxis que no han sido identificados trabajando en la ciudad en el turno en que les corresponde, porque esto en el calendario lo establecemos cuando les toca aeropuerto y cuando ciudad, e indiquen por qué no estaban trabajando, si es, no los hemos visto, porque estaban haciendo una carrera en esos momentos y por tanto lo podrán demostrar con un recibo, si es porque tenían una rotura en el coche y lo podrán demostrar con una factura en el taller, o es porque su titular se encontraba de baja y por tanto podrá presentar un justificante médico. En caso de que no lo puedan justificar, pues empezaremos un ex, un, la tramitación de un expediente Porque desde luego lo que tenemos que garantizar es que tanto en el aeropuerto como en la ciudad ese servicio de taxis está a disposición de la ciudadanía. Sí, pero yo es que por ejemplo no creo que la solución sea san sancionar a los que no están prestando los servicios en ese momento, que es la solución que hay que sancionar a los que no cumplen con su trabajo, eso está clarísimo, pero recuerda que desde antes de mucho antes de la pandemia si no recuerdo mal no me acuerdo la fecha exacta no se no no salen no se hacen exámenes para licencias los últimos exámenes no de, hemos de hecho de... uno hace, hemos hecho uno hace pero muy, cuánto, muy poquitos meses cuántas licencias se dieron no esas esas, no, esas, no esas, esas exámenes no, vamos a ver señora Crisol que creo que se está equivocando hubo un proceso para dar nuevas licencias que es un proceso que concluyó eh, ...aproximadamente eh, el pasado año... ...en eh, 2020-21... ...para dar 18 nuevas licencias... ...9 de Autotaxi, que es un taxi sí. convencional... ...y 9 de Eurotaxi... ...las licencias no son algo que se den año tras año... ...las licencias es algo que como digo... ...se tiene que dar después de un análisis sosegado... ...de cómo vale, está el sector... Pero, pero porque, no, ...porque no es, una, porque no es una condición reversible... ...las circunstancias, como bien has dicho... ...han cambiado, entonces lo que no podemos hacer... ...es no prestar el servicio durante un año... ...que estás diciendo que vamos a hacer una reflexión... ...durante un año para ver cómo... ...cómo la situación cambia, yo creo... Que, que si hay que dar más licencias habrá que valorar eh, la situación que tenemos Y si hay que dar más licencias, habrá que dar más licencias, pero no podemos esperar tanto tiempo, porque mientras tanto, la imagen que damos al exterior no es la imagen no, que más deseada por parte de los ilicitantes. Tú estás planteando una solución al calor de lo que está ocurriendo en las últimas semanas con una solución que es dar nuevas licencias, que no es una actuación reversible que va a condicionar cómo se comporta el sector en Elche, aunque dentro de unos meses la demanda baje. Yo lo que estoy ofreciendo es soluciones que den una respuesta inmediata, que son soluciones flexibles, que Pasan, como digo, por flexibilizar las condiciones del calendario, que pasan por garantizar que se está prestando el servicio o en el aeropuerto cuando a uno le toca o en la ciudad cuando a uno le toca. Y sí que creo que hay que sancionar a las personas que no están cumpliendo con su obligación de prestar servicio en la ciudad. Sí, y desde ¿verdad? luego, eso es una medida inmediata, eso es una obligación que tienen las personas que adquieren una licencia de taxi. Y por tanto, desde luego, creo que eso es primero en el primer eh, mm, escenario en el que tenemos que actuar y después ver si una vez. Aplicadas esas medidas todavía hace falta que sean nuevas. Sí, pero para no. esas medidas y la situación en la que tenemos ahora es lo que lo que hace aflorar también son esos esos eh, taxistas que no son taxistas, ¿no? Es servicio que se presta eh, que no está legalizado y, por tanto, eh, contra todo eso también hay que actuar, no solo con los taxistas que no están cumpliendo. Bueno, no ustedes, creo, también, quiero, eh, quiero record... ustedes eh, porque los taxistas eh, que a los que hemos entrevistado les recrimina que usted se comprometió a dar más licencias claro, de las este, que dio. No, ese es el compromiso. Voy, no, voy a recordar una cuestión. Este ayuntamiento se comprometió a dar 18 nuevas licencias. ...se hizo la solicitud a la Consellería de Movilidad... ...que en un primer momento no accedió a, a autorizarnos... ...la ampliación de licencias, pero finalmente sí... ...por nuestra insistencia en que hacían falta... ...para cubrir la demanda de aeropuerto y de la ciudad... ...cuando le hicimos la solicitud la consellería dijo, bueno, os autorizo hasta 43, de manera que ya vosotros os lo gestionáis ayuntamiento en el día a día. Entonces nosotros lo que hicimos es, nos comprometimos a 18 nuevas licencias y otorgamos 18 nuevas licencias. La consellería ha autorizado hasta 43. Y cuando decidamos ampliarlas, el proceso será más fácil, porque esa autorización ya existe. Yeah. Pero el compromiso siempre había sido 18 yeah, pero nuevas bueno, licencias si hacen falta, pues para habrá que ampliarlas. Y más si tenemos, como bien dice, 43. Pero luego también, ese problema que se plantea en el aeropuerto, lo tendríamos a lo Si tuviéramos un transporte sí. eh, público eh, es adecuado a las, a, la, a las circunstancias que tenemos, tenemos un aeropuerto que es de los, eh, de los más transitados de España, una zona turística que ya no viene solo la gente que llega al aeropuerto a Elche, es que eh, desde Alicante se desplazan a toda la costa alicantina, incluso hacia Valencia y hacia Murcia, porque recordemos que el aeropuerto de Alicante eh, recibe muchos vuelos eh, en, en mm. detrimento de Valencia y de Murcia uh -huh. y sin embargo ese servicio eh, bueno, pues lo tenemos abandonado que la culpa de, de Elche no es, está claro, pero Consellería debería poner de su parte porque hay unas infraestructuras que son muy necesarias y, que, y, a, y las cuales no se les dota al aeropuerto. Bueno, pero, y bueno, tenemos el autobús que va, pero el, el servicio que tiene el autobús que va al aeropuerto y viene eh, es, es mínimo de es cerdundista eh, eh, porque eh, es que es mínimo. Yo he bueno, ido bueno, ir al aeropuerto y el, el autobús sale desde las 5.55 de la mañana hasta las 10 de la noche cada hora desde la ciudad hasta el aeropuerto, ¿vale? Lo digo, no lo digo, flujo, lo digo no porque... Horario, no es un flujo es, horario es un aeropuerto con, es con una el es, de pasajeros que tenemos es una en el Es una conexión cada hora desde la ciudad con el aeropuerto. En todo caso, desde luego, lo que comparto es que quien tiene que actuar es el Ministerio de Fomento que tiene pendiente esa conexión por tren del aeropuerto la ALTED como tienen todos los aeropuertos es que es de una dimensión incluso menor. Pero tendremos sí, pero que tendremos que pelearlo. Sí, por eso nosotros lo que hemos hecho es conseguir como compromiso ese acuerdo para apoyar los presupuestos generales del Estado en el que se incluye esa partida para llevar a cabo la conexión por tren del aeropuerto de la Altet que de hecho nuestro diputado Joan Maldovi lo que hará ahora es un seguimiento para ver que efectivamente eso no se claro. queda solo en pintar una parte de los presupuestos, sino que se ejecuta y por eso estamos haciendo esas preguntas periódicas. La última con preguntas no llegamos y ustedes que están eh, co gobernando tanto en Valencia como en Madrid deberían de mover un poco. Y, más acabo, de el tema. De, y acabo de decir, que, no hemos acabo de decir no que, que hemos conseguido una partida presupuestaria, sí, ha, sido ahí, ha sido compromiso, ha sido compromiso, ha conseguido si una move, partida sí. presupuestaria para que por primera vez en los presupuestos generales del Estado se refleje la conexión del aeropuerto la Altez con Elche y también uh -huh. con Alicante a través de esa variante de, de Torrellano que es la que reclamamos y lo peor también es que las cercanías no son nada, sí, no son nada. sostenibles nada. nada nada pero eso sí, ya desde veremos desde que desde se puede conseguir eh, nosotros tenemos que poner el punto final quedan ya nueve minutos tenemos que despedirlas muchísimas gracias por participar Esther Díez, portavoz de Compromís Placer. y Eva Crisol, portavoz de Ciudadanos gracias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 Minuto 85 de partido Abre juego a la banda Atención que le intercepta en medio del campo Avanza ante la atenta mirada del marcador Lo va a driblar dribla uno, dribla dos Intenta pararlo, no puede ¡Increíble, Es increíble! ¡Sigue increíble, son dos parados! Con el aire a medio gas, nada se disfruta igual. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar la revisión gratuita del aire acondicionado y disfruta del verano a pleno rendimiento. Y ahora con Volkswagen Go solicita el servicio de recogida y entrega. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serramóvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 Quedan cinco minutos para llegar al tiempo de las noticias. Tendremos más información a las 10 de la mañana, pero antes vamos a disfrutar de Tonina con su quizás, quizás, quizás.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 Pues pasa un minuto de las 10 de la mañana, es martes 14 de junio y es tiempo para la información. El calor sigue siendo noticia en toda la Comunidad Valenciana. Estamos hoy en alerta por riesgo extremo de incendio.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 a cabo para renovar esas redes de protección que sujetan las cornisas de las puertas del órgano y del Museo de la Virgen de la Basílica. También se colocaron nuevos testigos en los puntos donde se pusieron en los años 40 del pasado siglo. El objetivo es controlar la evolución de las grietas que se forman debido a que la piedra se mueve con el paso del tiempo. Son trabajos urgentes que tienen que acometerse para evitar que la basílica se resienta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 Entonces, una de las condiciones imprescindibles para poder acceder a las funciones del Ministerio de Fomento o de del Ministerio de Cultura es tener un plan director. Y hablando de proteger, el Partido Popular llevará al Pleno de este mes una moción para reclamar que de forma urgente se actualice el catálogo de edificios protegidos en Elche para evitar que continúen los derribos de edificios emblemáticos. Escuchamos a su portavoz,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 cumplan con su deber y protejan adecuadamente este bien, estos bienes que son de todos. Volvemos a Santa María, porque en cuanto a las mascletas, Sisto Marco nos ha asegurado que está demostrado que las explosiones impactan de lleno en la fachada del templo. Todo, prácticamente que la mascleta le afecta muy directamente, es decir, la mascleta eh,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 de lo que pudiesen observar que no estaban en condiciones. Pues hemos tenido aquí hace unos minutos en la tertulia política de los martes en el programa La Glorieta a la portavoz de compromiso Esther Díez, quien ha asegurado en Televisión Radio Marca que las mascletas no se van a lanzar este año, en agosto, en Traspalacio, que se van a ubicar de sitio, no se van a alejar del centro urbano porque quieren mantener el atractivo que están suponiendo estos espectáculos pirotécnicos para los turistas y también para la repercusión económica positiva de, las, de los comercios y de la hostelería.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 La demanda piden 43 licencias más, pero la concejal de movilidad Esther Díez ha asegurado que primero hay que estudiar la oferta y la demanda antes de decidir ampliarlas.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 ...y a propósito de la puesta en marcha de las playas... ...para esta temporada veraniega... ...pues no están todos los daños reparados... ...de los últimos temporales... ...el director general de Turismo... ...aseguró que pronto se llevará a cabo... ...la reparación de los lavapiés... ...el alcalde ayer confía... ...en que la Generalitat... ...cuanto antes acometan... ...las actuaciones que le competen... ...para que los nueve kilómetros del litoral ilicitano... ...estén a punto de cara a este verano, sobre todo en Arenales, donde los daños de las tormentas han sido mayores. Lo escuchamos.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 con el cáncer de piel, ayer fue el día mundial para su prevención y desde el hospital general se llevaron a cabo diversas actividades de concienciación el hospital de Elche diagnosticó el pasado año 52 casos nuevos de melanoma un dato que dio a conocer el servicio de dermatología y ya en la recta final de este informativo damos paso a la crónica deportiva a nuestro compañero Paco Gómez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 Gracias, Paco. Y antes de la previsión del tiempo, vamos con la previsión informativa. Tenemos eh, varios actos anotados en la jornada, de, en la agenda informativa de este martes 14 de junio. A las once y media, el concejal de, de limpieza va a hacer balance del servicio de recogida de poda. El alcalde y la concejal de cooperación van a recibir a la presidenta de la Asociación de Ayuda al Sáhara. Y esta tarde hay inauguración de otro jardín que se dedica a Carmelo Lozano uno de los eh, ilicitanos más destacados dentro del mundo de la abogacía valenciana del derecho valenciano. Fue catedrático de Derecho Tributario y Financiero, falleció en 2020 por COVID a los 64 años de edad y fue caballero electo del Misteri en el año 62 y ayer por la tarde... Pues en el año 92, decimos de ayer por la tarde, se dedicó otro jardín a otro ilicitano, músico y compositor destacado, Ildefonso Cañizares, fallecido hace cinco años. Su jardín está en Altavix. Y ahora sí, vamos con la información meteorológica, con Vicente Bordonado. El Tiempo, en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la Baquería del Candel.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 Pues gracias, Vicente. Nosotros ya cerramos esta ronda de noticias, este espacio informativo para dar paso a nuestra compañera Rosa Lucas a su programa Entre Amigos. Nosotros volvemos mañana. Hasta entonces. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrirlo.